he <laughs> can Hola a todos buenas tardes estamos buenas por tardes. aquí en el centro histórico de la ciudad de guadalajara nuestro programa de historia y más hombre que precisamente entre los avisos parroquiales que tenemos es que precisamente en este mes de noviembre cumplimos tres años de, de existencia de existencia aquí este nos han soportado estoicamente, Con un guante fuera de serie, tí, de los compañeros de, de la rueda cartonera, ¿no, Miguel? ¿Cómo ves, claro, ¿no? claro, buenas tardes. Bueno, pues yo tengo poco integrándome, pero no, pero, pero, pero me eres, imagino pero ya, pero eres parte del equipo, eres parte <ríe> Me imagino lo, lo el soporte que dices. Bueno, de los que está, <coughs> perdón, de los que están en los controles. Que ya de quien nos sostiene aquí, sí hombre, que prometió obsequiarnos una de torres 10, fíjate qué detalle, que detallazo pero... sí, profe bueno. usted se va a ir a una competición bueno, a ver vamos al otro aviso parroquial, estamos en los avisos parroquiales, ¿eh? resulta que el día de hoy se inicia la francachela francachela cartonera carttonera si sí, ya en su décima 2 como 13 años realizando décima esta ya. es este pequeño festival a la Órale. par de de la fil ¿no? de, ah, de sí, esta sí. feria internacional del libro Órale. pero que nosotros estamos fuera fuera de, de la fil y pues acá en los barrios bajos y en los fondos bajos de del barrio chino claro pues realizamos estos eventos a, a partir del de libro precisamente como como, como tema principal y sí, tema principal de, de, de, de guanatos de guadalajara porque hay muchísima gente que viene en calidad de turista no, o, claro. no que, agregado cultural de otros países Órale. o editores no de otros estados de otros países viene mucha gente que tiene que ver con el mundo del libro a guanatos Y nosotros aprovechamos también esta, este momento para poder dar a conocer nuestras editoriales, a los autores de estas editoriales y pues a la gente que le gusta eh, la literatura, ¿no? Y hoy, precisamente el 24 de de noviembre a las 8 de la noche, terminándose el programa, profe, este programa. Si es que lo logramos terminar, ¿eh? No, si sí lo vamos a terminar, va ¿vale? Bueno, bueno, bueno haremos este, lo posible será la, la inauguración de la francachela cartonera pero Órale. también tendremos una expoventa en la galería Arista que está en el centro de Guanatos ahí entre la calle de Arista y Pedro Loza esta galería que se llama Arista de Marcelino Espinosa un amigo que se solidarizó pues para prestarnos el espacio ya que esta expoventa es un apoyo a las familias buscadoras de ya saben ¿no? de los desaparecidos que pues andan luchando y buscando a sus seres queridos por el cielo, cielo mar y tierra, ¿no? Y, y bueno, los muy, muy, muchos compas pintores están obsequiando su trabajo, una una obra para que se venda o Y, podamos... y ese recurso va a dar a, a las familias de... Sí, este, vamos a, a comprarles algunas cosas que ellos necesitan Para sus búsquedas de vida O sus búsquedas de, en las fosas clandestinas Y claro. en todo esto que, sí, ¿qué es, ese, ¿no? sí. sí que es terrible ¿no? Pero bueno, la idea es apoyar Y inauguramos eh, la francachela con esta expoventa Y este tendremos más eventos del 24 al 2 de diciembre Hay presentaciones de libros, talleres, con, conversatorios, música, ¿no? ¿no? Es de tocho. Y chupe. No sé, y hay cada quien con su... <risa> <risa> <risa> pero, pero quiero felicitar a los profes también por este tercer... Este, aniversario, ah, yo pensé que se le había olvidado, fíjate, no, no, no, y trajo su, una botella de... su, su tercer aniversario, si sí la traje, pero no es para ustedes, <risa> de Torres es, 10, su tercer Pueblo, aniversario, pues. es que mire, ya que cumplamos 10 años, se ha, eh. ¿se ha escuchado del, del mago de la botella, del sí, genio de la botella, sí, sí, que sí. en cuanto la abren se aparece, ahí está, entonces, ¿Es que sea, se a, que, <risa> aquí hay muchos genios, ah, okay. se aparecen, No, entonces este pues muchas felicidades profe, no, muchas por su terquedad no por su aferramiento sí, pero es muy muy este, en pro de la historia buena onda llevar estos programas pues abiertos libres y con ganas de sí, dar hombre. otros otra información porque tenemos otros datos ¿no? si sí, también sí, claro. y además son válidos sí, sí, claro, entonces es este, pues para no, de, de vista, ¿no? para no dejar de vista para no pasar pues Este aniversario Un fuerte abrazo Muchas gracias Y que gracias, se la sigan pasando suave Ahora el tema está muy interesante ¿Y cuál ¿no? es? Este? Porque a mí no me han informado Pues tiene que ver con, con los grupos sociales ¿no? Que Todos viven sociales. A, como hacinados Con la hacinado, marginalidad hacinado, ¿no? O sea las familias bien acomodadas Bien pues. acomodadas Exactamente bien acomodadas. Ahora, Ahora los hacen hacia arriba Sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero Esa es aquel... otra en aquellos tiempos, y, que, y bueno y también en aquellos tiempos, no sé, 30, 20, 30, realmente era, era, era más que un departamento de los de ahora, ¿eh? sí claro, ¿Ah? si sí, hay mucha a connotación, a mí en o sea, las películas de Tintán, eso ¿Ah? vamos a hablar, ah, bueno, tú ya mueres, ya no. no digo nada, no. el de la voz de la francachela es el maestro Sergio Funk, que es el mero mero responsable, De aquí, de la librería, la rueda. De la librería y del evento. Y del evento. Y también estuvo en la feria del libro nuevo y usado. Bueno, este señor no para... Como que no tiene otra cosa que hacer. No, no tiene que hacer. Son varios. Está clonado este quebrón. O varios, o qué dijo. Este, no lo que, lo, lo que pasa es que no tiene muchas cosas que hacer y tiene que buscar algo en que entretenerse, es muy inquieto el, el chamaco inquieto. pero curiosamente nada más es en este tiempo del año todo el año ¿sí? <risa> hey, nomás es este mes <risa> no maestro pues ya tres años de estar aquí te conocí este lugar y pues ya soy ciudadano también de aquí hay muchas personas muy, muy chidas muy interesantes que me ha tocado conocer hemos tocado eh, más de sesenta y tantos temas algo así en los programas no miguel, si sí, claro, aquí está carlos ortega con nosotros, cómo están buenas tardes, y bueno pues vamos a, a tratar de asistir pues a la francachela, a ver qué... los esperamos, tenemos ahí un vinito tinto, un mezcalito y un tarres 10, <risa> ándale, ya ve para dónde iba, para chupársela, <risa> todos <risa> Vamos a hacer el círculo porque es la rueda Exacto, exacto. No, no, no, Que porquerías Usted fue el que dijo bueno, bueno pero pero también este tipo De lenguaje maravilloso sí, Que no, tiene no, muchos no, significados claro, Significantes claro. Se daba ¿Y en esos En, en esos espacios ¿no? de de vivencia, ¿no? claro, sí, sí, no, es... le voy a hacer una pregunta, profe Sergio, indiscreta, que yo sé que le va a gustar la pregunta, porque eh, ahí en la, en la feria del libro, Miguel, ahí lo estaban entrevistando, ahí para la televisión, ¿verdad? y luego le preguntan, ¿cómo le fue en la feria del libro?, ¿Cómo le fue en la Feria del Libro? Mire, <risa> eh, yo me voy a tomar la pregunta de quién vino, ¿eh? <risa> Hay muchas maneras de cómo nos fue en la Feria del Libro, ¿no? Yo creo que a algunos les fue bien económicamente, ¿no? A otros les fue bien en cuanto a la relación social cultural que se sucede, ¿no? Sí, ya lo espacios. vi en una foto ahí con Oroño y con Ay, no, no es, no es, eso no es para, para levantarle pues el rating al compa este, ¿no? Porque ¿no? creo que nada más obtuvo como el 7 o 9%, ¿no? En en la famosa encuesta donde la señora que no prende un foco salió vencedora, ¿no? Sí, sí. Pero sí, ahí, ahí anduvo este señor que al parecer tiene muchas lecturas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y es un promotor de, de libro. Ah, sí, sí también. Sí, sí. Y, y dice... Ah, yo, no ¿Y me en tocado, su canal de YouTube siempre me comenta libros. Nunca me ha tocado me comenta, pero, verlo, pero dicen que también es vendedor de libros, que cuando no vive del presupuesto vende libros. Eso es cierto, porque él es él es un, una, un comprador compulsivo de libros. Y su casa está, de cuenta como su librería y todavía creo que un poquito más entonces cuando no le llega la lana del grande la, libros vende el, los libros ¿verdad? y la gente va y le compra y vive cerca de, de, de la santo plaza domingo. de santo domingo en méxico sí, no muy... o sabe vender hasta actas también así ah, sí. pasaportes sí, pecho, pero ya. todos sabemos que ese tipo de Influencia. edificios no <risa> que en algún momento fueron peleados no sí. este, que fueron ahí este agandallados y ganados por medio de la política precisamente no de los predios que, que estuvieron ahí en conflicto y que parece ser digo yo no sé si pague renta o sea de él pero pero sí es, esa parte de ahí este muchos ciudadanos se, se hicieron de, de esos edificios y, y bueno pues son dueños ahora ¿no? De, eh, así de... como lo hizo Oschil Galvez, ¿verdad? Que A una... Galvez sí yo espero que la respete profe. <risa> <risa> Bueno. Digo, hoy no vamos a hablar de las gelatinas. No, pues. no, por favor. <risa> por favor y gracias. Sí, no, no, es que definitivamente es una burla. ¿Será Chilgalvez una burla? Sí, sí pues sí, es una sí, burla definitiva. La burla, entonces, no hablemos de eso, profe. Sí, mejor de cosas más. Además, usted tienes no López Doriga como para que Exacto. le paguen por hablar pendejadas de esa pendeja, ¿no? <risa> <risa> entonces, no hable porque pues no, no le pagan a usted a, a López Dóriga sí, ¿no? Pero usted no. Entonces, mejor sigue con historia y más. Exacto. Bueno. Que trae buen tema ahora, historia y más. Está bien. Vamos a entrar, pues, al programa. Usted debe saber mucho de eso, profe, también. Hoy le tocó el turno aquí a Miguel y él eligió un tema que habla sobre las, las vecindades, un modelo de vida comunal. Así es. Órale, Miguel, pues. Pues aquí estamos pronto, con este ¿no? tema que... Eh, pues si no es de historia, si sí, por lo menos forma parte todo de la historia, es, todo ¿no? es historia eh. lo de ayer eh, ya es, es historia es una revista, ¿sí? no, pero definitivamente es es historia no claro. sí. Sí, sí. no es catalogada digamos una historia académica, pero si sí, todo es historia y forma parte de la historia de la ciudad historia ¿no? popular, y además forma parte de la historia de la ciudad, y de todas no, las no, ciudades no, en, en, en cualquier lugar ¿no? pues sobre todo en México y América Latina ¿verdad? más que nada Bueno, pues empecemos. Empecé con esta con estas líneas que que caracteriza un poco, digamos, los lo, lo que son las vecindades. Cuarteaduras, paredes humedecidas, escaleras a punto de caer, techos reduidos, goteras, piezas caídas, drenaje y sanitarios en mal estado. Esa era el, ese era el panorama de por lo menos 42 vecindades del barrio de analco entre 1901 y 1902 que eran muchas no pues bastante sobre ¿no? todo las cara y en analco nada más ok bueno podemos decir que dichas características de, de las vecindades se quedan muchas veces en el en el imaginario como un estigma de las vecindades de la ciudad ese esas estas líneas que leí quedan muchas veces en ese imaginario de decir, es, así son las vecindades. Sí, así lo imaginamos. Así ¿la? siempre imaginamos una vecindad, y sí. no está fuera de la realidad, claro. Sí, claro. Pero antes hay que decir que hablar sobre el tema de los barrios y las vecindades, tanto en Guadalajara o en la Ciudad de México, o en cualquier otra parte, es indudable hablar de un concepto de ciudad. Obviamente, eh, la vecindad es forma parte de un barrio y de una ciudad. ¿no? ¿Y la ciudad? Pues bueno, la ciudad sabemos que Si tomamos en cuenta que una ciudad es una comunidad de asentamiento sedentario de mayor tamaño que el resto de otros asentamientos como lo son pueblos o rancherías y lo que une a la gente este de este conglomerado son los intereses comunes como la interacción del trabajo, la salud, el comercio, la industria, los servicios, la protección, etcétera Estoy diciendo que una ciudad, ¿qué es lo que forma una ciudad? O sea, ¿por qué las ciudades se conforman? Bueno, porque hay un bien común. Claro. ¿no? El bien común es cierta protección, servicios, servicios eh, protección, etc. Sí, o sea, todo, vivienda, salud, y pum, pum, pum, pum. el agua, una, un lugar para… Y aparte como para... una forma natural del ser humano, ¿no? De, sí, claro. De de ser gregario decir, un, un lugar ser, para lavar tu ropa, un lugar para descansar un lugar sí, para comer aunque el concepto de ciudad se patio, forma, se forma no solamente porque ese, esas son características de las casas ¿no? uh -huh. pero la ciudad es ese conglomerado territorial donde nos juntamos porque hay algo en común es decir, todos estos ciudadanos que o todas estas personas que nos juntamos en algún lugar que le llamamos ciudad es porque tenemos algo en común Que es juntarme con otro común a mí, donde yo me voy a proteger, donde el otro se va a proteger, donde vamos a tener intereses comunes, como es el trabajo, puede ser la agricultura, puede ser un río, puede ser una ciudad, un, sí, una claro. empresa. Entonces, este conglomerado es lo que le llamamos comúnmente una ciudad. ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces por ahí va esta, esta situación. Se hicieron entonces, sedentarios los humanos y claro. empezaron a formar ciudades, ¿verdad? Ya no eran nómadas que iban tras, tras los animales a claro. o, o a recolectar cosas, ya mejor este la agricultura y tenían que tener un lugar donde eh, cohabitar con sus con Claro, su, es con, esa con la palabra cohabitar porque así es. El, el hombre no es aislado, o es sea, el no. hombre no es no es este segregado no, sino no, no. tiene a esa tendencia decía, a unir unir fuerzas no digamos. recuerdo si Sócrates o quién era el que decía que el hombre el hombre es por naturaleza social uh -huh. ¿No? entonces uh -huh. estamos hablando sí, de, este, de estas condiciones pues son que son propicias para la existencia de los barrios sí una ciudad hace la coexistencia también de los barrios y sobre todo los barrios las vecindades ¿no? Ya que estas son una analogía, pero en menor escala de la ciudad, y a medida que estas crecen, o sea, las ciudades, pues requieren de una mayor atención de urbanización, es decir, estamos hablando de lo que es el contexto de una vecindad. Una vecindad que es un bien, digamos, un modelo de vivienda común, que vive, que se siente en un barrio y este barrio en una ciudad, eso es algo lógico, ¿no? Es una pequeña ciudad dentro de la ciudad, de la ciudad. Sí, claro, es una, es una, la vecindad no es más que una analogía de del barrio Y la, el barrio una analogía de la ciudad Sí, sí, ¿no? sí, sí Igual con un bien común, con un y sí, con que cierto es con, estrato social que, también Sí, es que ahí, ahí empieza las, ahí viven familias bien acomodadas, pues, ¿no? Que se acomodan muy eso. bien para caber en un pequeño espacio, ¿no? <risa> Algo así, ¿no? bueno de igual manera que la ciudad es un cobijo para sus pobladores los barrios así como las vecindades son de alguna manera el refugio y el cobijo de moradores sí. que los rigen los mismos principios los mismos intereses de colectividad y de comunidad pues es lo que venimos diciendo es decir hay cierto agrupamiento donde vamos a protegerse o tener ciertos intereses comunes no vivir cohabitar Sí, y eso conlleva evidentemente a a que hay normas verdad para poder este, eh, llevar adelante sí, sí, eh, sí. Eh, mi forma de, de, de vida pues y tengo sí. que respetar ciertas cosas del vecino y ahí se disgrega un montón de ideas ¿no? Sí, hay una hay una parte en el derecho que le llaman derecho consuetudinario ¿no? de saber que es el derecho de la costumbre Tú haces una sí. costumbre, una cierta con ciertas moralidad si se puede decir así, uh -huh. o y entonces es esa costumbre va siendo la ley, pues, o sea, se siendo, Sí, pero no siempre, eh, porque ha, ha, un... de repente la gente confunde y luego dice, "Bueno, es que las costumbres se hacen leyes, no, espérame." Muchas veces sí, por sí, eso Sí, no, sí, pero no siempre, es lo que es lo que yo estoy diciendo, uh -huh. porque si una persona es un matón de barrio, Y, y lo hace como una costumbre matar gente pues al rato va a estar dentro de la ley no eso no sí. puede ser o sea no porque sea la costumbre de la persona de, de dirimir sus conflictos eh, eh, con bala quiere decir que ya vas a, bueno, a ser incluso, legal fíjate por ejemplo puedes llegar a una ciudad que tenga otras costumbres diferentes a las tuyas entonces tienes que acoplar si sí, así tu, es tu actuar tienes que acoplarte a las leyes Que rigen esas costumbres de esa ciudad donde estás yendo ¿no? así es, decir, es entonces las costumbres iban formando de alguna manera aunque si sí, una no escritas, es, pero es una conducta es más bien o sea es una conducta no Exacto. no pasa a ser una ley no nada más es una es una forma de, de convivencia pues bueno entonces este concepto de ciudad a medida de que fue creciendo vamos a decirlo así los centros de población fueron creciendo como producto de un aumento en la interacción económica de la misma manera se fueron creando también como una necesidad el incremento de la vivienda y con ellos los servicios. Sí, este, precisamente un ejemplo, aquí en Guadalajara, eh, la cementera que está para aquel lado de gobernador Curiel, uh -huh. cerca de las juntas, sí, era lo más, en mis tiempos que íbamos a jugar fútbol allá, López, era lo más lejano, ¿no? y ya había asentamientos de pequeñas casitas, o sea, es que eran las personas que trabajaban allí en la en, es, en ese lugar, digo yo no sé si allí los llegó a… Los sí. asentamientos, como te decía, bueno a lo mejor lo digo, los asentamientos se van formando presente por eso, porque hay un, un eje digamos que rige digamos la, el asentamiento, puede ser por ejemplo un río puede formar, aquí Guadalajara se formó precisamente porque había agua, Sí, sí. y porque el río, río San Juan de Dios además ¿verdad? las grandes ciudades en el mundo están fundadas sobre un río así es, ahí no hay, decir, no hay puedes decir Londres, puedes decir sí, no el de Sena, por ahí. ejemplo el, el, el, el hombre ocupa el agua entonces sí. se acerca a una laguna o a un río, a un arroyo a un encharcamiento sí. ¿no? así es, <ríe> para sacar este ajolotes <ríe> bueno lo económico las principales ciudades se fueron destacando como centros de atracción trayendo con ello un aumento en la migración, ese es uno de los de los digamos resultados que trae la, el crecimiento de una población de una de una ciudad, pero a su vez generan una diferenciación en la posición social, entonces aquí ya estamos hablando de, de lo social, sí, sí, separando sí, sí. radicalmente la clase trabajadora de los capitalistas por decirlo así, ¿no? la ciudad va creciendo pero también se va segregando la misma población, no se van siendo discriminatorio no digamos así las ciudades si la cementera fue creciendo alrededor de gente digamos trabajadora pues el dueño o el empresario no va a estar ahí no claro va que estar no. apartado ¿no? Claro, claro claro entonces estamos hablando de una ciudad que empieza ya a dividirse socialmente si sí, de, de la hecho ciudad, de la calzada para allá Sí, ¿no? de hecho nuestra guadalajara así si nació eh, hacia este lado de, de la zona centro los españoles fundaron la llegó a la cara de Analco, al, al otro lado del río. Pues ahí vivían los este oriundos, ¿verdad? Eran los cascanes y no sé cuántos había, ¿no? Sí había tres poblaciones, Teotihuacán, Mexical, Guanalco y y Mezquitan, ¿no? Y Mezquitan. Entonces, ellos no vivían en la ciudad, de hecho. No, pues eran eran pueblos, ah, así es. Eran de hecho, de, de, de hecho el, el templo de Ranazú estaba Eh, nada más para los españoles los criollos ya después no Ajá. y, y, y, y la, la, los aborígenes los naturales mejor dicho de aquí podemos de... decir que del río de san juan de dios hacia el poniente eran los pudientes ¿no? así de dios pero el centro se hace como una especie de pues de territorio de polo, neutro no polo, sí como de, de como de como de centro urbano no sí. Y entonces este más bien empieza a crecer hacia Santa Tere, ¿no? Esa así es esa es sí. la, la parte en así donde es. va en donde va creciendo la, la sí. parte pudiente, ¿no? Sí. Porque fíjate que cerca de Santa Tere, por ejemplo, está el Country ahora, ¿no? Uh -huh. Que el Country es toda esta uh -huh. toda esta zona este sí, empezaron, empezaron, a, a, empezaron a empezar las colonias, la Ajá. colonia americana, Ajá, la la, la, la Fallet, americana por el otro lado así. Y es. luego se, se, la moderna y, y ahí va creciendo, ¿no? Mhm. Uh -huh y los de pero al otro estos, lado del río como yo, pues allá nos quedamos, pero fueron ¿no? creciendo precisamente por esa diferenciación, ¿no? sí, claro. eran los pudientes los que iban yéndose sí. cada vez más, sí, ¿no? sí, claro, claro. Mm. la evolución de las ciudades ha traído consigo ventajas y desventajas y si es favorable por ejemplo los centros de trabajo, los centros de servicio, de salud de sí, necesario la, y ¿no? la construcción de más vivienda y otros más, pero es desfavorable porque se va creando en los centros urbanos cierta sobrepoblación que ha ido degradando las oportunidades al trabajo, digo al ciudadano, es decir, tiene sus pros y sus contras este crecimiento de la ciudad. ¿no? Pues bien, sí, porque implica más servicios, implica vigilancia, E implica un montón de cosas pues, para eh, eh, sí o sea a, tienes que llevarles agua tienes que llevarles electricidad tienes que llevarles un montón de cosas ¿no? entonces como va creciendo la ciudad pues, entonces vamos por ejemplo fíjate <coughs> ahorita la zona metropolitana de guadalajara ya guadalajara ya está súper poblado sabes así ah, sí, guadalajara sí. se acabó sí sí o sea, de construcción hay todo pero entonces empieza a ir la expansión de la ciudad cada vez más lejos no Cada vez más sí claro va creciendo y con todos los problemas que te conllevan ¿no? por ejemplo el día de hoy salí de casa y para trasladarme a cerca allá del camino real me aventé fácilmente una hora 40 minutos en el vehículo y por donde pases, o sea no hay forma, el tráfico es insufrible, no se puede, ya sí, pongo sí, a la cara, y ya es a cualquier hora, eh sí porque sí, sí. ya ves que he salido a las 11 de la mañana, 10 y media de la mañana, cuando sí. ya todo el mundo se supone que está laborando, que no. ya la, los niños están en la escuela, que de todos modos dices a dónde va toda esta gente. Sí, no, no, está, está entonces si estamos hablando pues de esta hora ya de los servicios y del crecimiento de la ciudad, la vivienda ahora, ¿no? Estamos hablando de, de viviendas cada vez más reducidas. Sí, de viviendas ya no ya no están expandidas como antes eran las haciendas y casas como No, patios, pero olvídate, olvídate no, de las haciendas, esas, no, este, no, no, ni, no. ni nos hubiera tocado. No, tampoco. pues las casas de los 60, no, ¿no? De los 50, 60 sí, sí. así es, este... a eso iba. Todavía eran muy espaciosas, ¿no? Todavía de los 70s, 80s hay algunas, sí. a principios de los 80s todavía algunas que eran decentemente amplias. Sí, ahora no, hombre, olvídate, son unas… o, o, o, o metes la tele o te metes tú uva. Sí, sí. O sí. usas un clavo y lo usa el otro. <risa> otro Exacto. <risa> ese, ese además es otra cosa horrible, ¿no? Esta, esta, esta denigrante forma de construcción, ¿no? Sí. En donde no se respeta el espacio común, ¿no? Así en es. donde la persona que vive en esos edificios, en estos lugares, no tiene un patio, por ejemplo, no tiene una, una condición para poder tener, por ejemplo, plantas. Yo no digo un jardín, Ay, ¿no? Digo, sí, exacto, ya, sí, exacto. Ya no, ya no estamos hablando de jardines estamos hablando de Un hablando espacio de, de, de planta, ventilación. ¿no? Claro. Claro. Adelantamos tantito, estas, estas casas nuevas están hechas, bueno, de la clase trabajadora, Ajá. están hechas para que no vivas en ellas, para que estés siempre en la calle. Sí para que te sientas más a gusto estar en la calle que estar adentro Mal, y eso es. que es dinero, es, es gastar dinero, es claro. es económico, claro la situación de ahora de la, del negocio de las casas es, es reducirte cada vez más porque así vendes más casas y que tú te sientas más a gusto, mejor salir. Y fíjate que no es solamente de la clase trabajadora, ¿eh? yo he visto algunos departamentos ahora que supongo no que entiendo muy bien pero supongo no, no necesariamente de lujo pero como clase mediaros digamos no sí, sí que, que ya tampoco entiendo qué es eso pues la clase media ya sí, no lo entiendo es pero ah. pero bueno son son departamentos de un millón millón y medio de pesos sí. que no son de súper lujo pero que son inalcanzables igualmente pues como si fueran de súper lujo y son ahora está este estos diseños o, o modelos europeos según eso que les llaman loft no ah. en donde no hay paredes Entonces el terreno puede ser exageradamente pequeño, pero como está diseñado para no tener paredes más que en el baño, entonces tú de la cama caminas unos pasos y saltas hacia lo que sería el equivalente a la cocina, que es una barra con otra barra intermedia, y luego tienes, ah, sí, el, sí, sí, el, el, el inmediatamente después tienes la sala, no Ajá, como en una sí. suerte de desniveles o, o una cosa así, en donde no hay paredes. Entonces ya eso está muy in, muy acá según no sé quién, este, ya es muy moderno y Ven. claro que lo único que están haciendo es obviamente aprovechándose todavía más de esta cosa de reducir los espacios y de enjuagarle el frasco a la gente diciéndole que no, es que ese es el último es que grito está, en Europa, no este no sé si esto sea en Japón, no sé me dan idea, no, en Japón hay una crisis de, de vivienda increíble, no, sí, increíble no ahí tienen hasta sus casetitas esas, sí, este. pues es que es una isla pues, como pequeña, en China a Japón, no, ajá, el espacio sí, sí, como si fueras en el ferrocarril no, sí, sí, bueno continuamos, verdad, Va. el hacinamiento la vivienda mínima y una máxima utilización del espacio, como dice Carlos, pero son factores que denigran la calidad de vida del ciudadano común, delimitando el aspecto económico y social de los moradores. Se va formando la diferenciación de clases sociales, segregando a un sector de la población del resto de los moradores pudientes, o sea, lo estamos ajá. comentando, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que concierne, digamos, a la ciudad, al crecimiento de la Gracias. ciudad y la vivienda. Ahora veamos con, con la policía, no, no vamos con la policía es la nota policía, no pasa nada, no pasa nada, Ay, Ay, hay perdón, sí, perdón, hay perdón, dice los barrios, vamos a Órale, vamos los, los barrios, vamos con los barrios, por otro lado es importante fíjate mencionar donde se, se encuentra inmersa la vecindad, principalmente estas se, se encuentran en los barrios, ¿no? Entendiendo, bueno, por esto es la casi siempre cuando decimos el barrio, entendemos por la por la clase, pues digamos, eh, de menor. Sí, no, de no es la, social, do, no es donde, la denominación no es esa de, no de es, la colonia, exacto, no, no. Es la, no es la colonia, es el barrio. Es el barrio más sí, el popular. Y digamos, porque además sí. también tiene un cierto toque de tradicionalismo, es decir, claro. tiene una algunos referentes dentro de su lim, delimitación, tiene algunos referentes históricos, ¿no? Claro por ejemplo sí. iglesias viejas y sí. cosas que fueron sí. casas que fueron conventos claro si sí, este este tipo de sí. cosas no bueno se dice sobre todo áreas populares un barrio así como una colonia pues son subdivisiones territoriales y administrativas que constituyen la estructura fundamental de una ciudad muchas veces el barrio comparte el mismo nombre que la colonia y ahora estamos hablando administrativamente ¿no? claro, el barrio claro. y la colonia no la colonia digamos pudiente pero sí la administrativa ¿no? Sí, que sí, aquí en Guadalajara nos dividieron hace muchos años en cuatro sectores, ¿verdad? El Reforma, Libertad, Hidalgo, Hidalgo y el otro era y... no recuerdo. Juárez. Juárez, sí. Juárez. Decía un amigo, ¿cómo te prendes los sectores? Bueno, Hidalgo que dio? La Libertad. Bueno, Hidalgo sigue la Libertad. Juárez que dio? Por la Reforma. Bueno, creo que la de la Reforma. <ríe> o sea, ¡Vale. liber Hidalgo, Libertad y Juárez Reforma, ¿no? uh -huh, Así sí. Uh -huh. que muy ingenioso pues el señor <risa> el, barrio, el barrio básicamente es eso pues pero además si lo podemos identificar de alguna manera romántica o sociológica el barrio conlleva un sentido de identidad y de pertenencia claro entre sus habitantes por ejemplo un barrio obrero que se formó en los alrededores de una fábrica o en algún campo deportivo en cierta zona, pues, lleva en sí mismo una cierta identificación un cierto grado de posesión ¿no? Lo sí, que claro. alrededor de los campos de fútbol, alrededor de, sí. Una, de una... Sí, en, acá en Atemajac, por ejemplo, la de, la, de, la, de la tienda esta, de la fábrica esta de textiles, ¿no? De telas. Ah, sí, es cierto. Sí, yo viví... En La Esperanza también creo que... En La Esperanza, sí, Yo viví uno... muy cerca del Tecnológico, del barrio ahí de la 40. El barrio de la, la Perla, uh -huh, uh -huh. la cervecería La Perla que sí, está al frente sí, de, sí. del sí. parque sí. Morelos. Ahí, ahí, entonces, es que ahí estaba una... la cervecería Ajá, entonces, La Perla. Entonces hay una identificación. Sí, claro. Ese sentido de propiedad que estás hablando, ¿no? Bueno, alrededor o de, de una pertenencia, empresa. mejor, mejor Pero dicho, ya el sentido ¿no? de pertenencia ya es cuando yo soy de este barrio, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí, de pertenencia, este... pues sí. Bueno, entonces, por ejemplo, ah, yo lo comenté eso, ¿no? Incluso ese grado de pertenencia fomenta de alguna manera una especie de antagonismo contra otro barrio de las mismas ah, o semejantes sí. características. Ah, Ah, sí. Por lo general, los barrios vecinos son los que tienen enfrentamientos exacerbando pues una rivalidad no yo soy del barrio del alacrán ¿no? yo soy del barrio del Calcetín, así, así es así es, así sí, sí, es, ¿no? sí. es una especie de, de propiedad o de, de posicionamiento ¿no? de, de tu barrio de tu de tu identidad porque te identificas. Claro. ¿no? sí claro con no la gente con las ajá, fiestas no que hacen ahí es, las costumbres sí, las no posadas sé, no y no sé cuánto yo vivo mal, aquí ¿no? sino porque El barrio de alguna manera soy pertenezco al barrio. ¿no? Así es. Las chicas también pertenecen al Ah, bar, no, si sí son ¿no? son parte del mobiliario. Es absurdo. <risa> ahí sí, no, esa ahí cosa no hay absurda. nada en disputa. Bueno, yo no es Sí, eso está muy absurdo, pero pero sí hay una sí hay una este este sentido de, de pertenencia que tiene que ver con ese tipo de identidad, ¿no? Yo soy de, de ¿no? Soy de tal lugar y era este, bien que común tiene tal. Eran en los años 70 y 60, yo creo. Ese sentido sí, de pertenencia claro. de los barrios, ¿no? No sí. sé si ahora, pero Sí, yo, bueno, también, no. los barrios ya yo creo que paradas, ahora es en otro sentido ¿no? en otro sentido incluso porque ha crecido tanto ya la ciudad que los barrios se han ido diluyendo aminos, ¿no? uh -huh. y se han diluyendo exactamente no y es que eh, con imagínate con, con, con tantos carros que pasan por la ciudad antes jugábamos Claro, claro, y lo mismo que decimos, exacto, o sea, no no corríamos Y lo mismo que decimos, esos espacios colectivos que había antes, que dentro de la planeación entre comillas de los barrios y de las colonias, pues había estos espacios en donde varias personas podían re reunirse a hacer eso, ¿no? Así jugar es, o sí. podías estar hacer la, hacerlo en la calle. Y ahora pues no. no, ya no completamente no, imposible. No ha ido esa esa idea ha ido como difuminándose, ¿no? Se ha ido sí. diluyendo porque de hecho tú <coughs> podías ver que pasaban vatos con, de otro barrio y hasta la pleito porque esos son del otro barrio o no sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es muy común, era muy común. Yo quisiera hacer un paréntesis porque tengo que retirarme. A ver, sí, tengo una tengo una una imprevisto ahorita que me acaban de avisar. Este, pero bueno, no me quiero ir sin antes felicitarlos por no, este hombre. aniversario. Estoy no, estoy hombre. muy contento de ser parte de este de este proyecto me ah, parece hombre. un programa excelente deseo que pues tengan existen. muchísimos años más pues ojalá ojalá igual <risa> pero bien que lleguemos bien y que estemos bien y que podamos seguir hablando de estas de estas circunstancias y situaciones tan interesantes no, como es. la historia en particular quiero agradecerte por invitarme a este proyecto desde el principio este muchísimas gracias no, al ha sido un verdadero placer tener estas charlas y estas estas discusiones aquí este <risa> creo que han sido a Bueno, creo que me han hecho crecer y espero que a la gente que nos escucha también le hayan hecho este por lo menos dudar o cuestionarse cosas o, o, o pensar en otro sentido. Ir sí, a investigar un otra. poquito, que es la finalidad. A y, ver. y sobre todo divertirse, ¿no? Claro, <risa> sí, eso es lo También primario, es lo, lo primario, principal. Mío. No, Carlos, muchas gracias a ti. La verdad, este yo disfruto mucho los programas. No tengo mucho tiempo, pero de vez en cuando me meto ahí a los postcards. A reescucharlos. Y así, este al de Tim Marín. Y este me llevo cada sorpresa. Digo, ¡ah, caray! ¡Qué buen comentario aquí! O ¿no? aquí la regué y luego me divierto. Estoy risa y risa. ¿no? Dije, no, ya, ya, ya. Todo de ondas, y luego de repente, como tú dices, se hacen medio retomar el asunto. ¿Qué, qué quise decir ajá, o qué dije? Ajá. A ver, vamos a leer un poquito aquí para, para ver. Tú sabes, los programas de radio, por su dinámica, pues son muy rápidos. Sí, y, son dinámicos. Muy, muy, muy así de volada y a veces se nos sale por ahí algo mal dicho, decimos uh -huh, uh -huh. A en lugar de decir no, B. Pero error. las ganas están y, y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Así Además. es, claro. Pues muchas felicidades, muchas felicidades. Pues muchas felicidades también a ti, ¿no? sí, claro. Y a claro Miguel. Claro sí, ¿no? a todos. Este, no, ha sido un esfuerzo la verdad, ¿eh? Yo sé de todo, sí. Yo sé y lo reconozco. Y y y nos este nos estaremos viendo por acá. Pues, pues muchas gracias gracias por acompañarnos. Por en... va que va. Y ¿Sale? por aquí estaremos, ¿no? Sí, claro. Seguiremos claro. en contacto. Claro, muchas sí, por gracias. supuesto. Continuamos con los barrios. <risa> y ojalá se resuelva lo que lo que trae sí, esa Sí, sí, eh, no sí. Nada... Sí, de hecho sí, sí, tengo tiempo para eso. Okay. Pues no creo tardarme tanto Pero que largamos. no sea nada grave ¿no? No, no, no, no, es nada. Es del Todos nos quedamos tranquilos. Va que va por a ver miguel en donde nos quedamos pues estábamos comentando pues este este enfrentamiento exacerbado pues de, de un barrio contra otro ah, ¿no? sí, estaba este pero fíjate ahora bien desde, desde el punto de vista cultural por ejemplo el barrio es visto como un espacio de tradiciones ¿no? con prácticas casi inamovibles es decir el barrio tiene su tradición sí claro no y prácticas que incluso sobrepasan a la modernidad y a la globalización quiero pensar por ejemplo en la donde cuando llega la virgen de, de Zapopan dices tú a estas alturas a este digamos del partido de, de, de la sociedad la cultura todavía hay? tan desavar ese parece, que está, parece un, un, una fiesta pueblerina si sí, así donde se detienen calles y todo eso porque porque hay una tradición donde la imagen llega a, a un lugar y Es inamovible. Y igual, todos lo así, entendemos, ¿no? fíjate, si tú vas claro, o sea, en tu una... vehículo y, y están ahí los adornos y todo el rollo, no eres capaz, ni no, primero, no. de ir a pisotear ahí, ¿no? Meterte y porque traigo prisa, ¿no? O sea, te desvías y no lo haces de todos porque respetas, pues, ¿Sí? la imagen, respeta la tradición y respetas al barrio este, ¿no? Claro. ¿No? Incluso, por ejemplo, hay gente que todavía hace sus novenarios o rosarios en, de una casa y luego en otra luego en otra, sí. porque se turnan las mentadas posadas, que ya están desapareciendo las posadas, digamos tradicionales, pero todas esas tradiciones y todos esos eventos son culturales, características de los barrios ¿no? Sí. incluso no sé si, si en ciertas colonias muy pudientes se hagan eso, no lo sé pero lo que sí te digo es que en los barrios es algo inamovible ¿no? La Virgen de, por ejemplo, en este ejemplo, llega a cada templo en cada barrio y es sinamovible esa fiesta, claro. y fíjate, de veras una pena las posadas. Realmente era todo un, un acontecimiento en el barrio, ¿no? A mí me tocó de muy niño allí en el, en la 40 eh, y no, pues era no sé de dónde salía tanta gente, tantos chiquillos, ¿no? Que ahí eh, nos poníamos a quebrar las piñatas y las mamás este había dulces sí, para o sea, todos me acuerdo, me y también. todo ese rollo a, a, a, a algún descalabrado por un sí. batazo <risa> <risa> este un, un, un este un batazo mal dado y pow le das en la cabeza al, al chamaco y por allá va a dar todo eso sucedaba en el barrio y muchas veces tú ni conocías eh, a, a esa gente que iba ¿no? Venían de otros barrios porque se enteraban claro que en tal día siempre había la, la, la posada y órale y este y no había distinciones, o sea, claro. cualquiera podía llegar y cualquiera a, a todos les daban que su tamalito, que sus sí, buñuelos, sí, sí. que las colaciones, porque las colaciones eran sí Y los cacahuates, no sí. eso tampoco podía faltar entonces este el, agua fresca, pie, el agua fresca el agua pedazos de caña ¿no? los pedazos de caña que a veces no Fíjate, los podían masticar ¿no? como por ejemplo en eso que te comento de la de la virgen o de la imagen eh, yo eh, vivía por manuel doblado esteban a torre y a espaldas en la 20 cada año era una tradición que había una danza se llamaba cruz negra que iban a danzar a ahora pan y cada año cada año durante dos o tres meses Todas las noches ensayaban y se gente, preparaban para... La gente sacaba sus sillas y veía a los danzantes. Entonces, pues tenían ese apego pues a sus tradiciones. Sí, así y es. Su... es. Eso es el barrio, pues. Ese era el barrio. Eso ¿sabes? era el barrio, eso... este Era la tiendita de la esquina de Doña Chely o no sé cómo se llamaba. Ahí me tocó la de Don Choy y una señora que... <ríe> bueno, Don Ramón. Eh, de, eh, sí, entonces este, ibas... Yo me imagino que el, que el barrio, pues porque donde yo viví no había vecindades, porque hoy estás tocando ese tema de las vecindades, sí. eh, ya luego de esa zona nos cambiamos a, mi papá nos llevó a, a Jardines Alcalde, y pues menos, porque allá eh, eh, las casas este son muy amplias, y es otro rollo, ya después eh, nos fuimos a Jardines de la Paz, esa, esa colonia que hay en aquellos ayeres apenas iniciaba, y la casa de mi papá, él la construyó y era, era amplia, Era de dos pisos, era amplia, muy chido. Tenía su cochera, tenía su pequeño jardín, tenía un patio uh -huh. muy accesible para tener la mascota sí. y todo el rollo. Y la mayoría de mis amigos ahí este también eh, llegaron, si había casas de, de, de una fraccionadora, que eran bastante bien, o sea, no, no, sí, no eran reducidas. Sí. Eran de una planta, pero tenían mucho espacio, tenían cochera, tenían... Y la mayoría de, de mis bates este sus papás construyeron las casas entonces ahí no no nos tocó ya la, la, las vecindades porque Ajá. esa colonia debe de haber nacido por allí en los años en el 70 yo creo Sí, ya fue cuando la expansión pues de, de, la, de ciudad la ciudad fue que se que se fue recorriendo maes. hacia san pedro la quepaque y se, se unió con san pedro y este ya de ahí luego nos llegaban de, del barrio de acá de eh, <risa> De de, de eran los de, dingos, San Rafael, de, San Andrés, de San Andrés y de San Rafael. Ay, eran bien broncudos. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso ese es otro barrio, eran eh, otros barrios, eh, eh, Así ¿no? es. Que nacieron desde uh, pues San Andrés era un pueblo, ¿no? Como decía Carlos Sí, de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y si sí lo era, claro. como San Pedro también eh, estaba parte de Guadalajara, ¿no? Sí, y ahora la misma ciudad pues se fue comiendo todos estos El trozos. crecimiento, ¿ah? Claro. Bueno, pues le seguimos. Sí, claro. ¿Dónde vamos? Bueno, ahora pues, que eran pues estas prácticas inamovibles, ¿no? Sí. Que sobrepasaban la modernidad y la globalización, aun cuando haya mucha modernización, lo que estamos comentando, siguen con sus tradiciones, ¿no? Motivo por el cual muchos de sus habitantes se sentían orgullosos de pertenecer a una u otra barriada, incluso muchos cuentan con centros específicamente culturales, ahora ya... Por ejemplo, Anarco ya cuenta ahora con un centro cultural, por ejemplo, ¿no? que ya es parte también de, la, de las tradiciones. ¿no? Cada año, pues en los fines de año hacen posadas, entonces ya es como más organizado aquí este esta situación. Muchas veces estas actividades, por lo general, por tener características meramente populares, son el centro, sino de menosprecio, y de dura crítica por parte de sectores pudientes de la ciudad. Aunque mucha gente de esta clase pudiente, con regularidad, frecuenta actividades que nacen en el barrio, como son sus mercados, tianguis, ferias populares, que casi siempre se desarrollan en plazas públicas, calles o plazoletas. Sí. Eh, mucha gente, digamos, la clase pudiente a lo mejor tiene también por el imaginario social, pues cierto rechazo, digamos, al barrio, ¿no? Pero también ellos nunca han dejado de también de participar en parte del barrio, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, tienen sus cuates por Oregón, ahí, en Progón, por ejemplo, que era barrio popular netamente. Ahora sí, sí, que sí. se ha convertido en una en una zona muy comercial, demasiado. De seguro que no solamente son los del barrio los que llegan ahí. Ah, no, claro que no. Estas clases digamos muy acomodadas. No, y hay negocios están, muy los, grandes, ¿eh? eh. Que, acá, Atención, hay negocios sí. que dices, sacar ah, caray, aquí para manejar un negocio de esos, este, estás hablando gente de... gente pudiente una... que anda en el baratillo, gente muy pudiente que anda sí. en Santatere, gente muy pudiente entonces, si bien lo que quiero decir con esto es que también hay una cierta relación entre el barrio y, y la clase que está más acomodada sí, es en que, el oriente, eh, eh, es que una inter... mezcla comercial. Digamos, tenemos que ¿sí? interactuar ¿verdad? o sea, no, no podemos aislarnos y, imaginemos que Eh, porque estás en el barrio de talpita o no sé cuál de ellos este pues sabes datos pues eh, tú no puedes este ir a chapalita porque pues allá oye pues nada más los jardines este es casi lo de una casa de las de acá Exacto. esa es la verdad sí. son unas calles muy muy amplias el, el fraccionamiento de chapalita lo hicieron pensando eh, en la modernidad no eh, pues muy amplios jardines exteriores eh, para subir el carro este te avientas como un kilómetro, bueno no tanto pero no, si sí, pues, sí. te avientas un rollote <risa> para llegar a tu cochera y luego este eh, te metes a la casa y te pierdes porque pero está si muy grande pero si hay una interacción ¿no? ¿Ah, sí, claro. de servicios, no se diga no gente de ellos que necesita no, y, y, y no podemos perder de vista eh, que de alguna manera tenemos que convivir, es decir el el, el clase alta que es pudiente, que tiene negocios pues ocupa empleados ¿verdad? y también ocupa hacerse cargo de sus empleados porque si no les lleva a bienestar pues imagínate Exacto. que tengas que viajar en el camión tres horas para ir al trabajo pues obviamente que y luego tres horas de regreso más sus ocho horas de trabajo posible pues, entonces hay que buscarles la manera claro hay que buscarles sí. la manera de que puedan este estar acudiendo al centro de trabajo este el, el hombre ya moderno Sí, la sociedad moderna no ah. no el hombre la sociedad moderna pues vive de eso de los centros de trabajo y de y de cierta interacción así es de sus empleados de la gente de más la gente pudiente con la gente que de escasos recursos o de o de nivel más bajo que hay una cierta interacción comercial o económica así es entonces yo también quiero pensar que esta clase <coughs> baja de alguna manera con estos barrios para que hay una para una interacción también, ¿no? Sí, mira, un ejemplo muy notorio en Guadalajara es el, el puente de ahí de el puente de Medrano que estaba donde ahora está la columna de la Independencia, ahí pasaba el río San Juan de Dios eh, los del barrio de Analco, porque el barrio Analco se extiende hasta esa zona. Ajá. Uh -huh. Sí, ya después estará el de La Perla, que, que era el más eh, lejano, luego sí, el del de la alacrán la Lacrán y, y, y, y, y todos esos barrios de por ahí. Sí. Bueno, este el puente ese fue hecho para que la, la, las, los eh, naturales de, de Analco cruzaran el río para prestar sus servicios a los españoles, ¿verdad? Claro. ¿Y, ¿Y qué actividades había? Pues había un chorro de actividades, ocupaban caballerangos, ocupaban eh, este gente que se ocupara de, de las tareas domésticas. Sí, eso ocurrió también en Avenida La Paz con el Puente de las Damas. Claro. Llamado Puente de las Damas porque las damas de lana... ¿Se iban a cotorrear ahí? No. Ellas ellas este pusieron la lana para que se empezara la construcción de ese puente y los de Mexicalcingo pudieran cruzar... El arroyo ese que, que qué pasa por ahí. Eh, no, no, el Arenal se llamaba, sí. el arroyo ese y, y en las crecidas pues no podía pasar la gente, ¿va? Uh -huh. A atender a eh, los de este lado. A eh. los de este lado, bueno, pues entonces este hicieron el puente para que no hubiera el pretexto de que, "Oye, ¿por qué no veniste?" Bueno, es que no podía. <risa> no, pero ahora sí puedes. Ahora sí puedes, no digas que no. Entonces sí había esa interacción y, y sigue y sigue viendo. No no no va a dejar de existir, claro, ¿no? ¿no? Yo tengo un amigo que que tiene un chorro de lana y convivo mucho a veces con él y con su hijo en cosas de, de, de, de mis actividades profesionales, ¿no? Y él me dice, andábamos en la Ciudad de México y me dice, no, dice, es que eh, el presidente Obrador está mal y que los de Morena y qué. Le digo, mira, no sé en qué sentido vaya tu comentario, pero lo que te puedo decir es que nadie está en contra de que haya ricos, no, no, no. No, no puede ser una sociedad no puede ser nada más de pobres y de ricos. Uh -huh. ¿Sí? Porque se necesitan mutuamente. Nadie está en contra de que haya ricos. Aquí el problema de México actual es que la riqueza está mal distribuida, Exacto. eso es todo. No es Exacto. no es este otro tema ni que yo sí, claro. le vaya a Morena ni que eh, tú seas fifí, o sea, tú y yo sí. convivimos porque eh, eh, ustedes necesitan un asesor que soy yo y llevamos eh, en santa paz este yo, yo ocupo algo y te lo pido y tú me ayudas Exacto. porque yo te ayudo a ti ah, bueno pues es una manera de sí, convivencia sí, claro. ¿Sí? sí. Y, y la sociedad así se compone claro no tenemos por es qué hacer esa pues. así es no tenemos por qué hacer sí. esa diferenciación de que si eres del barrio eh, sí, hay gente que hereda, del salater la, la riqueza y pues pues ella pues No es culpable de haber heredado. No, lo que sí puede no, ser incluso... que sí puede ser es que esa riqueza que la que lo llevó a conservarla y a, a incrementarla también forme parte de un beneficio para quien le está dando el servicio. Y en el caso que nos ocupa que son las vecindades, pues obviamente que la sociedad de no nada más de principios del siglo 20, yo imagino que eso tendría que irse hasta el siglo 19 o, o más atrás, ¿verdad? Más atrás. Tú tienes la necesidad de un lugar para descansar. Y resulta que el recurso que tienes no, no, no se acomoda para que compres un uh -huh. ¿pues dónde vas a vivir? Bueno, pues en donde en donde sea más accesible a, a tu a tu claro. economía, ¿verdad? Claro. Entonces, No tiene nada de malo que haya vecindades que la gente viva ahí y que haya unas casototas, bueno, pues él tiene para tener una casotota, pues qué chido, ¿no? Y tú no, tú no, ubícate, una de Ubicatex y, y disfruta lo que tienes a final de cuentas, ¿no? Pues sí, también está Por está eso la por, no bueno, por eso la, las familias bueno. este de vecindades, bueno, pues son muy acomodadas, sí, claro. pues se acomodan a todo y ahí La sala en la noche ya se convierte en el dormitorio Es pues Es que así, así es. es Bueno, vamos a continuar eh, Ahora vamos a tocar así más puntual el tema de la vecindad Órale Bueno, entonces en todo este contexto, digamos, geográfico Pues la ciudad, el barrio Y este contexto cultural que estamos hablando de la barriada y todo eso Pues ahí es precisamente donde perviven pues Estas viviendas llamadas vecindades, ¿no? Órale Que por supuesto ahorita ya hay, a menos, ¿no? Ya en son, son este, horizontales, así, claro, ¿no? son horizontales. Ahora, ¿qué vecindades? es una vecindad? Bueno, son varias las características de esta vivienda, pero podemos decir que las vecindades son un modelo único de vivienda colectiva, formada por varias construcciones o habitaciones, llamadas por lo general cuartos, en una única unidad habitacional, es decir, una sola construcción, por lo general grande, donde se distribuyen estas habitaciones dando al frente, por lo regular, a un patio. Sí, Ese así Esto es lo que nosotros conocemos como una vecina. Sí, sí, ¿no? así es. Así es. Comúnmente estas construcciones son de una sola planta, aunque a veces son de dos o más. Sí, fíjate, en, en, en, en la película de, de... Ay, ¿cuál es, hombre? El Callejón de los Milagros. Sí. este La vecindad ahí es de dos o tres pisos, sí, ¿no? Sí, sí. Y en la Ciudad de México así así era la pues, onda, así está, ¿no? ¿no? Atrás del Palacio Nación. ¿no? Sí. Bueno, se dice que son viviendas comunitarias porque comparten entre sus habitantes varios servicios como son baños lavaderos patios si sí, son son este para toda la comunidad ¿verdad? son lavaderos por eso ahora es que, que, que comunes ¿verdad? son comunales y luego este también a veces el baño pues también ahí tienes que hacer cola chin barín sí, no, fíjate que en una ocasión andaba pero ahora tratan de diferenciar lo que era la privada y lo que es la vecindad no la privada es no yo no vivo en una privada porque el que vive en la vecindad es porque comparte los baños y eso. no yo yo tengo mi baño y tengo mi centro sí, es, es una privada no sí esa es la diferencia, fíjate un compañero de, de del colegio por allá en los años 70's de ahí de San Pedro, Tlaquepaque yo lo visitaba ahí cerca del Parián vivía mi cuate y, y teníamos que subir las escaleras ellos vienen en una segunda planta y un día me dijo, sabes que nos vamos a cambiar a una privada a chingavi eso que es, vente ¿Eh? vamos para que la conozcas Y ya este, estaba nuevecita, ¿no? No, muy bonita la la, la las la casitas, entrada, la entrada. Todo. Este, y sí, efectivamente, o sea, ahí no no lavaderos patochos, no baños patochos, no, sí, no, no, sí, no espérenme, pero Cada espérame, quien espérame, tiene su. Espérame, okay. Son son son casas habitación este que tiene todos los servicios, claro. Y, y no hay nada de que tienes este pero si sí compartían en común pues lo que es el patio y pues están pegadas unas a otras ah, sí. ¿no? y es una sola construcción si sí, es así es una es, esa es una privada no exacto bueno entonces por lo general existe un patio mayor y a veces otros patios menores que sirven incluso de clasificación social entre los mismos habitantes La muy famosa frase, quinto patio, hace alusión a la gente de menor recurso. ¡Órale! Era la que vivía hasta el fondo, ¿no? Hasta atrás. <ríe> ¡Hasta atrás! Hasta atrás. Sí, Por lo general, sus habitantes son de escasos recursos, o sea, estoy hablando de los habitantes de una vecindad. Es un modelo que data desde la época colonial. Sin embargo, hoy Órale. en día, por los cambios en materia de vivienda, ya tienden a su desaparición, dejando atrás, por ejemplo, toda esa carga histórica y simbólicas que representó cada es cada vez son menos las vecindades, vamos. Sí, este ya tienden a desaparecer, ¿no? Sí, Fíjate que yo no ¿Por qué? Por otro nuevo modelo de vivienda. Sí, ya este, de manera horizontal. Bueno, otra definición puntual por algunos investigadores es que, y esto es abro comillas, digamos, las vecindades son viviendas colectivas que se construyeron como resultado de la segregación social. Esa es una, una visión. No, órale. A partir de la delimitación urbana entre la ciudad central de los españoles y los barrios indígenas de los alrededores. Estas son consideradas indeseables por su condición precaria y porque cuentan con espacios habitacionales sencillos, consistentes en una o dos habitaciones por familia. A pesar del deterioro físico, son inmuebles que responden a las necesidades actuales de algunos grupos sociales que conservan la densidad habitacional de la zona y mantienen la vitalidad, fíjate, la identidad de la ciudad histórica a través de las prácticas sociales de sus habitantes. Esto lo dice, pues, un investigador. Pero Oral. es una segregación social de alguna manera de decir, bueno, pues, ustedes les pues, construyo esta vivienda colectiva porque, pues, tienen necesidad, pero es una especie como de... Pues de arrumbar, ¿no? De, de ir segregando. Pues, a la pues yo no, fíjate que yo no lo dijera así, yo yo lo dijera que es una forma de solucionar. Porque si regresamos a la idea original, por ejemplo, el centro de trabajo y el centro de estudio están en, en una zona y, y, y si vivieras en las orillas de la ciudad... Esa también va, es parte va, importante. Va, vas a hacer tres horas en trasladarte, bueno, pues mejor yo vivo ahí en ese lugar, sí, ¿no? Sí, sí. Digo que a mí igual me, sí, sí, me sí, sí. gustaría mucho vivir en una vecindad de esas alturas del partido este no me pasa no me pasaría nada, ¿no? Al contrario, este, ahí disfrutaría cuando Don Chupe llega hasta la madre y y y, y, y patea la puerta, y ábrele y la chingada, ¿no? Porque ahí se oye todo y to, to, todo el mundo se da cuenta de todo. Sí, no, claro. Entonces, este Su ahora también. Bueno, vamos a ahora a enfocarnos un poco más a Guadalajara, en Guadalajara. Los orígenes de las vecindades, y es lo que comentas tú, fíjate. Los orígenes de, de las vecindades en nuestra ciudad podrían remontarse a las estancias de Fray Antonio Alcalde. Ah, sí, que construyó las llamadas cuadritas, las cuadritas a finales las... del siglo 18, fíjate, el siglo 18 para albergar a, a los parientes que venían a visitar a sus a sus enfermos al hospital civil. Al ah. hospital civil. Fíjate que ese tema De Creo hecho que, hay una qué, qué toda visionario. Sí, toda, toda, toda hay una que conservan como patrimonio cultural. Sí, así es. Que están alcalde precisamente cerca de del hospital civil. Sí, sí, sí, donde las cuadritas para tener a la gente que tenía a sus enfermos, pues les construyó esas viviendas. Es que imagínate que tú vienes por decirte de algún lugar, vienes de Zapotlán. No eso está acertitas que vengas de De Techaluta, por, por decirte. Vienes de Techaluta, que tienes un enfermo, no tienes recursos, ¿a dónde vas a ir a parar con tu enfermito? Pues lo vas a tener que llevar sí, al hospital claro. civil. Eh, eso no quiere decir que el hospital civil tenga malos médicos, ni que mucho menos, ¿no? Si sí hay médicos muy, muy, muy... Este, muy eh, capaces. Muy capaces, ¿verdad? Entonces, claro. la atención ellos la brindan, pues, en la medida también de los recursos. Claro. Porque la atención de un enfermo es... Es este, costosísima. Claro. De repente no nos percatamos de eso. Entonces, imagínate, si ya tienes a tu enfermo, tú vienes de Techaluta y tienes, ni modo que te estés yendo y viniendo, ¿a dónde te vas a dormir? O sea, bueno, pues al, al jardín es... botánico que está todavía ahí. Todavía alrededor de los centros de sí, eso de, de salud hay eh, cuartos en renta porque sí. tienes a tu pariente por días. Sí, ¿sí? así es. ¿No? entonces O, sea, o es meses. De, de subsanar ese, ese problema. Sí. Mira, y yo, la visión de, de, de, de, al, de Fray Antonio Alcalde Sí, qué buena visión De poner estas cuadritas, mentadas cuadritas yo, yo estuve hospitalizado en el Issste por cerca de tres meses Y yo escuchaba, pues a, porque hay llega gente de todo el estado e Incluso de otros estados Llegó a estar conmigo un, un profesor de Michoacán eh, y, y bueno, el problema es la alimentación no del enfermo Al enfermo le llevan todo Le llama la atención médica, le llevan este el alimento. Y, sí, pero y, necesita y, un y, representante, representante, Necesita alguien estar ahí, estar ahí necesariamente. Entonces, claro. esta persona aparte de que está de guardia ahí eh, eh, las 24 horas, pues también tiene que descansar. Claro. Y, y, y también se tiene y también se tiene que bañar y también tiene claro. que alimentarse. Entonces, claro. yo me empecé a dar cuenta pues por la permanencia que estuve ahí tan prolongada. Eh Ya anteriormente yo tenía conocimiento que ahí cerca y ahí de la basílica, por ahí hay lugares donde te, te rentan cuartos. Sí. Y tienes este de alguna manera a lo mejor no tu baño privado, pero sí puedes ir a descansar, sí puedes ir a bañar y no son no son tan caros como, como como una renta. Así es. Sí. Y entonces la gente que va a atender a sus enfermos, bueno, pues echa mano de eso, sería una una especie de vecindad vista de otra forma, ¿no? Sí, claro. O sea, no no la de... Bueno, Fray Antonio Alcalde pensó en esta necesidad que tú estás diciendo, sí. pero después se constituyeron pues como ya vivienda fija, digamos, ¿no? sí. de, de venirse a vivir aquí y de... Esa fue la el, digamos, el... ¿Cómo se llama? El prototipo, digamos. Sí, así, claro, de, claro. De, de, Del nacimiento de la vecindad. Así ¿no? es. Ese comunal, algo, digamos, una vivienda comunal para satisfacer... Una necesidad, una necesidad que era pues, la visita de los enfermos pero también este modelo este modelo más bien sirvió para, para vivienda ya o sea para para hacer una de ellas una, una, una vida pues ¿no? una forma de una de, de, de, de vida no de, de vida, habitar de, de, de habitación porque por lo que mencionábamos por el centro de trabajo por la escuela o por veto a saber no y antes imagínate las familias tan numerosas imaginemos este las que pasaban ahí hacinados ahí este en, en dos o tres habitaciones nada sí, más que, que ejemplo, constituyen la, todo ¿verdad? la vecindad del piojo que le llamaban a muchas les llaman vecindades del piojo ese nombre es 62 cuartos donde compartían una casa cocinita cuarto cocinita un baño comunal ¿Yo? 62 imagínate multiplicas por cuánto pues por cuadros bajitos por cinco Por, por cuatro para por no cuatro. Hay, para Entonces, ¿cuántos, cuántos habitantes no te da esa, esa 200, de... 250 habitantes bueno. y todos tienen que entrar y salir y, y luego y la este... interacción entre ellos así también. es Entonces, este, sí es no, acuérdame es. dónde está esa del piojo? yo oí hablar de ella estaba hace... en Federación entre Aparecido y Sousa y Mariano Jiménez ah órale es que mi cuate vivía muy cerquita allí ah. en, en, en Federación y Aparecido Sousa por ahí vivía ah, por es un estacionamiento este Lo que digo, Un poquito para allá Bueno, dice La historiadora Valle Barbosa nos dice o sea Hablando de Fray Antonio Alcalde Que él las dejó con la finalidad de recibir a la gente Que venía a tratarse al hospital civil Para que tuvieran en donde albergarse Mientras sus enfermos eran atendidos Por las características físicas que tienen Puede decirse que tal vez Fueron los antecedentes de las vecindades Más tarde construidas en la ciudad Entonces es lo que estamos comentando ¿no? Sí Con el crecimiento de la ciudad se fueron creando los barrios populares, por lo general hasta el oriente de la ciudad, cruzando el río San Juan de Dios, como quien dice de la calzada para allá, frase, frase muy tapatía que denota la clara segregación social y económica de la ciudad, por lo general todos los barrios tenían características en común, bueno lo que veníamos mencionando, no gente de escasos recursos, un nivel básico cultural y educacional pues digamos bajo, Dichos barrios fueron segregados por la clase pudiente, ya que el mismo crecimiento de la ciudad, pues por el crecimiento de la ciudad, estas clases migraron hacia otra parte para darse un mejor estilo de vida, dejando el centro de la ciudad para negocios y actividades. Es decir, lo que ya mencionamos desde el principio, ¿no? la clase pudiente va dejando… Este, se, va alejando, y se va alejando se se ¿no? va alejando lo más posible de la bola de se chairos va, cabrones se va alejando, se va bueno no no quise decir eso pero por ahí va oye Miguel qué te parece si vamos a escuchar la melodía que elegiste te voy a decir porque por dos razones la primera es que tengo mucha sed y quiero ir por mi coquita y la segunda porque esa rola está chida claro. por vivir en quinto patio que quien se la aventaba Fernando bueno, Fernández quedamos La orquesta de Luis Alcaraz, Luis también, Alcaraz Pero vamos sí. a escucharla con Fernando Fernández Órale, ya vas No, pues de ahí nos va a hacer el favor de llevarnos a escuchar esa rola ¿Sale? Por vivir en quinto patio Desprecias mis besos Y un cariño verdadero Non sentirás ni mi maldad El amor Cuando es sincero Se encuentra Lo mismo En las pobres de un castillo En humilde vecindad Nada El dinero no es la vida es tan solo humanidad. por vivir en quinto patio desprecia mis besos y un cariño verdadero sin mentiras ni maldad el amor cuando es sincero se encuentra o en las torres de un castillo en humilde vecindad nada me importa que critique la humildad de mi cariño el dinero no es la vida es tan solo un paridad y si ahora quieres, yo sé que algún día me darás con tu cariño toda la felicidad Orale, ya volvimos Estamos platicando de las vecindades famosas y por ahí me Recordaron de una que todos los mexicanos la identifican, todos veíamos tele, yo no hubiera visto, ajá, no ver al pinche chavo del 8 que me cae regordo ese programa, pero hay hay una vecindad ahí que todos todos saben cuál es, ¿verdad? Claro. Órale, pues adelante, Miguel. Pues esta canción es alusiva a precisamente a hay el amor, ¿no? El amor del, del, del hombre que vive en el barrio y en la vecindad, que no tendrá dinero, pero tiene un gran corazón. Órale. Y el quinto patio, pues ya sabemos que es el el más degradado, pues de, de la vecindad, ¿no? ¿Quién vive quién es el más pobre de la vecindad? Pues el que vive en el quinto patio. ¿no? Por eso la, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Sí, Bien, cierto. Pues según obras públicas vamos a regresar aquí. Para el 2009 existían alrededor de 800 vecindades, estamos hablando de Guadalajara, fíjate por supuesto que dicha cifra cada vez es menor, por otro tipo de vivienda ofertada y demandada, las características de dichas vecindades, fíjate por ejemplo, según la misma dependencia son poco o nada de mantenimiento, las vecindades actuales, por parte de los dueños, un alto porcentaje de hacinamiento que conlleva a otros problemas de salud, por ejemplo, Tanto física como psicológica. Sí, pues ha de ser este... Violencia doméstica. También. Refugio de malvivientes e incluso en muchas de ellas se practica la prostitución. Bueno, hay que hacer ah, hombre, una aclaración aquí. Madre. Sí, ¿no? Pues sí. Hay bien. que hacer la aclaración que la violencia doméstica no nada más es en los barrios ni las vecindades. O sea, es general. Pero este es algo que, que es característico, pues yo creo que de la ciudad, ¿no? Y se nota más en las vecindades por pues yo creo que por las características y por mí, la cercanía ¿no? ¿no? de de las, de, las, de las habitaciones de cada uno de ellos el hacinamiento eh, pues. estás esto ahora sí que hacinado sí, claro. y estás y, y estás escuchando este, lo que ocurre en la sí, otra casa sí. No, como... Y el hecho de que tú dices que somos una familia muy acomodada, nos o sea, acomodamos ocho en una cama, muy. Sí, pues eso también da pues, a, a la promiscuidad. De Así manera. es, y luego ya viste que llegó el vecino le puse una le pone una chinga ahí a la señora, y, o llegó bien electrocutado y, y ¡ábreme! Hija de la. Okay. <risa> Históricamente tres fueron los barrios de mayor arraigo, Mexicalcingo, Mezquitán y Analco, o sea, en, en los inicios pues de... sí fueron los ciudad. tres pueblos mm. donde habitaban la mano de obra indígena. Estos barrios crecieron debido a la inmigración que llegaban por la entrada de Oriente proveniente de México. Sí, las garitas, ¿no? Sí, ese es otro detalle, fíjate, las garitas era la entrada, pues, de... Pues, era la entrada a la ciudad, pues, ¿no? Sí, por, la, por, por ahí tenían que... que pasar todas las mercancías. Acuérdate que en ese tiempo había que pagar. Claro. Lo que le, ya luego lo decían alcabala ¿no? Este... Ya un término sí. más moderno pues era aduana pero sí, sí, no la, la realidad era un lugar donde tú llegabas con tus mercancías y pagabas tu lana para poder pasar y mercar pagabas por mula así es o por carga no uh -huh. eh, una zona muy muy muy muy este notable en eso eh, el barrio de las nueve esquinas no y sí. ahí ahí este era la entrada de, de, de las del atajo de mulas y ahí había mesones sí pero bueno, un poco en las nueve esquinas era donde estaba el antiguo ferrocarril no estaban el antiguo ferrocarril de... estaba a un, a un costado si pues, sí. eh, sí, tú ve, te la... fijas las callesitas como están en esquina pero, esquinas, pero la saber, entrada, los, la, los entrada era, la entrada era por Mexical 5 precisamente por sí. el puente de las damas, entonces llegaban y desembocaban ahí porque acuérdate que la aduana sí, sí, sí, estaba sí. estaba frente al, al, al, al jardín de San Francisco Sí. A un ladito de la central de trenes, pero estamos hablando que to cuando todavía no había no había tren, ah, sí. entonces había mesones, no había sí, hoteles sí. todavía ahí, los hoteles llegaron sí. cuando el ferrocarril, y los mesones, ¿cuál era la diferencia, la diferencia con el hotel? Es si te que daban te tu tapete... Te, aparte que te daban tu, tu petate, pues cual tapete, era, era nada petate. más, la, la, la onda era que tú podías llegar con tu con tus animales, con tu atajo de mulas o caballos y había un lugar para ellos donde podían alimentarlos y tú tenías tu espacio para dormir, un, un pequeño sí, cuarto. Es la película tú, del gallo de oro. ¿no? Así Aquí es, y tu, pet, con y tu petate. Y tu petate y echarte y, y, y, y, en el suelo. Así es. El que tenía más dinero por pues, rentaba su hamaca. Así es. el que no pues el petate. Y entonces los mercaderes, pues, este ellos, pues, eh, su, lo que ellos eh, hacían, sus artesanías o la agricultura, y por otra, ahí tenían que entrar. Otra garita estaba acá por el retiro y la otra también estaba, bueno, había varias. Sí, eh, por el retiro. Y, y la y, Plaza La Bandera, lo que era la... Sí, la, la, la de, ahí en Boulevard Tlaquepaque. Lo curioso de eso es que tú, y dices, el tú dices, los mesones, pero fíjate, cómo fue creciendo la ciudad, la gente fue in, inmigrando a Guadalajara como un centro de desarrollo, como un polo, Pues esta gente tenía que vivir, entonces era clase muy baja, pues que tenía que rentar un cuartito en la vecindad. Así no había es. otra. No había otra. No, no tenías ni, ni los recursos. No, no había otra. No había recursos ni, ni para, o sea. Sí, no, no no había, había manera, vamos. Con trabajos, o sea, pagabas la renta, digamos, de del cuarto de vecindad, pues no vas a tener dinero. Acuérdate, para... de, acuérdate de la canción de la Bartola, hombre. Sí, no, no Ahí no, te no, dejo esos tres barbos. ¿Cuánto le dejaba? Dice, dice este Fernando Vallejo, el... Esa canción le cantó el pueblo al PRI, por el PRI le cantó el pueblo por 70 años. No, no, no. Dice, cuando diré, no. yo llegué a México ya llevaba 40 años y todavía le cantó otros 30 más. 70 años con Labartola. No, imagínate este. Lo, Entonces si era una situación de inmigración, de falta de recursos, falta de espacios, de un arraigo, de una vecindad crecer todo esto. Entonces, toda una cultura. Sí, y yo eso no lo alrededor veo alrededor de todo esto. Digo, lo digo con, con sinceridad, ¿no? Yo no lo veo como como una parte como un este ustedes los ricos y nosotros los pobres ni mucho menos, no. Se trata de tu poder adquisitivo. si ¿Sí? Alguien dijo hace Pero fíjate, déjame permítame que te interrumpa. Tienes razón, o sea, no lo debemos de ver no. como en el imaginario que las películas y el amor y el sentimiento y el romanticismo que se creó alrededor de las vecindades, sino que realmente la idea de Fray Antonio Alcalde era realmente muy buena, porque era vivir en comunidad, así es. compartir lo, los espacios, lo, embargo, el poco, espacio, el poco que, espacio que había, sin embargo esto se fue deteriorando, sí. Claro, por Evoluciona, supuesto, o sea, a veces van. implosiona. O, o, o, porque o las relaciones humanas para... son complicadas. De, es lo más complicado que hay. Si yo que viví en un mentado coto de seis casitas, era un infierno. 6 Ahora imagínate estar conviviendo con 50, 60 cuartos que viven gente ahí y que estar interactuando entre ellos es una... Pues es difícil realmente. No, es, es, es muy difícil. Entonces las cosas van cambiando, las cosas se De hecho, a... para los años 80 ochentas, eh, nuestros H legisladores tuvieron a mal eh, sacar la ley de los condóminos. Sí. Y, y los, curiosamente los únicos que no la conocen son los cabrones que habitan en los condominios, ¿verdad? porque les vale madre ponen el pinche radio a todo lo que da y, y, y es están molestando de, es parte de la convivencia es lo que estamos diciendo así es, estás molestando al de abajo, al de al lado al del otro lado, al de arriba y a todo mundo y tú estás bien electrocutado y le claro, subes más claro. y cantas más y un... entonces el problema realmente la idea no es mala, la idea no, no está mal el... lo que está mal es que no se puede convivir pues cuando hay y luego más fíjate traes el problema es de persona edificas un, un, una, un condominio donde metes a gente de diversos digamos no sé si estratos o llamémosle diferente cultura, diferente forma de pensar, entonces ahí sí es un es un, lo que te un... digo, el, el problema el problema no es de planeación ni es de leyes ni de leyes de condóminos ni de eh, ni de religión ni de nada, ni de ni de tema económico, el problema es de personas. Claro este en cualquier lugar donde vayamos a cualquier lugar donde vayamos siempre nos hemos de encontrar un hijo de la chingada disfrazado, lo mismo claro ¿Sí? vienes tú conduciendo por la ah, calle no, no, y de no, no, repente el, el cabrón de atrás este eh, eh, trae más prisa que tú y, y te mienta a tu jefa y te, te hace un pinche pasquín ahí de la chingada tú vas a fíjate la conducta humana es tan complicada sí, sí, tan compleja que... yo creo que Tú debes de conocer ahí en el Parián la Cantina del Bello, que era muy famosona en aquel tiempo, sí. no de, de los años 80, estoy hablando. Y yo un día andaba por ahí cerca, yo vivía cerca de ahí, de, de San Pedro Taquepaque. Y nada un amigo me dice, oye, ¿qué onda? ¿Dónde andas? me Tipo 11 y media, 12 de la mañana. No, le digo, voy a, a comprar unas cosas tal parte. Ah, es que venimos aquí con el Bello, ¿no quieres echarte una chela? Ah, le digo, ando aquí cerquita, ando como a... Ajá. cinco minutos, sirve que saludo a tu hermano, ahorita llego, esa era la finalidad, saludarlo, saludar al bello, y sabes que ya me voy a mi mandado, me iba a echar una cerveza, contrario a mi costumbre, yo no tomaba, y todavía lo hago, yo no me tomo una cerveza, antes de las 7 de la noche, entonces, Porque estoy trabajando, o sea, claro. ese hábito lo, lo, lo agarré desde... Uh. Bueno, el caso está en que ya llegué ahí y le digo, bueno, voy a romper la promesa, pues, para <risa> saludar aquí a tu brother y que todo lo... Ahí estábamos, y luego, este pues, estaba un cenicero, ya saqué un cigarrillo y estaba un cabrón ahí sentado, y le digo así porque lo era. Y luego, de repente, voltea y me dice, oye, ¿no puedes apagar tu cigarro? En aquel tiempo, pues, ¿cuál ley de fumadores? ni no, cuál, no. Ni madre, ¿no? entonces yo volteo y le digo yo a eso vengo a, a la cantina le digo pero si usted quiere estar a gusto ahí enfrente está el templo se puede ir ahí al templo no que la chingada y que no sé qué onda y voltea este el vello y, y, y no porque me conocieran ni porque mucho menos le dice ¿sabes qué? o te estás callado o, o te voy a sacar Y decir a, eso ahí en la cantina de ahí de San, pues la que para que es peligroso de a madre que sí, te claro. eches encima algún algún lugar, claro, ¿verdad? Claro. Porque te va, pero gacho. Sí, claro. Y luego ya para eso el otro padre se iba a levantar uno le no, no, espérate, espérate, pues no es para tanto, o sea, yo nada más me estoy fumando mi cigarrillo, me tomo mi cerveza y me voy y, y no viene a buscar problemas. Sigue tú. tu vida, ¿verdad? ¿no? O sea, déjalo pasar, o sea. Pero qué mala onda del cabrón Este, de no entender, está como si le dices en, en una, en un lugar de eso le dices a alguien, porque prendieron una una canción o lo que sea y tú empiezas a cantar y te dice, oye cállate güey, déjame oír la canción, ay cabrón. Pues si eso va la gente, ¿no? Bueno, pues eso eso te eso es lo que tú dices, estamos hablando de lo complicado que es este Sí, hay sí, personas actuar pues con otra persona. Hay ¿no? personas que no saben y cómo Y luego, vivir, bueno, hombre, pues. Exactamente. Oye, no, deja de eso, o si sea, lo si lo tienes ahí como vecino. No, no, no, no, no, entonces, no. entonces, ese es el problema es no, ese. No, no, yo este yo yo, entonces, yo la idea es, es yo, esa. Yo yo padecí eso de recién casado adquirimos un un pequeño departamento un edificio que era de cuatro pisos. Yo vivía en el segundo piso. No, no, no, no. no, no es Así como manera. tú dices que es un infierno, termina por convertirse en eso, porque te haces enemigo... Del que tienes a un lado. Del que tienes a un lado o arriba. Sí, no. Bueno, sigamos pues. Pues aquí en, en Guadalajara, pues ya sabemos, ¿no? Los principales, tanto el sector Libertad como el Juárez, son los principales donde sectores donde se acumulan las viviendas estas viviendas las vecindades muchas con nombres muy peculiares ¿no? las palmas el piojo el alacránac sí, el el, retiro, alacrán, el, alacrán, ¿no? el sol etcétera todos estas nombres o pues, son populares son porque de alguna manera los habitantes así le, le sí le mira le fíjate nada. que hay hay un, un libro que por ahí tengo del padre lariz y nos habla del, del barrio del la alacrán y uh -huh. Eh, ¿Y ¿Sabes por qué la alacrán? Porque tenía un alacrán este hecho de piedras, la órale, figura. Órale. Y está ahí. Ese barrio está en Industria y General Salazar a espaldas del Hospicio Cabañas. Órale. Está una alacrán así grande en su parte alta y todavía está ya está derruida esa vecindad. No. Pero entonces ese era un barrio, ¿no? Sí, sí era el barrio, el barrio de la alacrán. muy temido, ¿no? En ese entonces. Pero pues la ¿no? Pues yo creo que sí. Pues yo creo que todos, ¿no? Sí, todos, y ahí o sea, había había broncudos a, a por mayor, ¿no? Vamos a, a tratar, por ejemplo, ahorita el, lo que es la, la vecindad en el imaginario en el imaginario del mexicano. Eh, de México, yo creo tranquilos. que la mayoría de la lo que estamos comentando de la connotación de las vecindades es por este imaginario que nos lo dio la prensa, que nos lo dio el cine, que nos lo dio la Lo que es pues la música todo estas las canciones. la música y, y sobre todo el cine no dice aún con todas estas, las características descritas anteriormente no todo es mal sabor de boca si bien es cierto que la vecindad y sus precariedades económicas se han creado por un lado un estigma social por el otro lado se han creado una mística en torno a ellas dice alicia redondo investigadora del tecno de monterrey de los romances que ahí suceden De la matriarca, de la vecindad, cuidando a los niños, de la gente que viene a pedir consejo y comida, de compartir baños y áreas de lavado. Eso es lo que va creando una verdadera comunidad, el hecho de sí, compartir, pues, ¿no? La convivencia... La convivencia, eh, la convivencia or, or, también. ordinaria, común, ¿no? Es sabido cómo los medios empiezas de... Empiezas a construir lazos de amistad, ¿no? Claro. Y arraigo, ¿no? Sí, claro. Manera, ¿no? He sabido cómo los medios de comunicación, principalmente el cine y la industria musical, ayudaron a crear una imagen nacional de la vecindad. Los habitantes con características muy peculiares formaban una mutualidad de apoyo y solidaridad, capaz de responder ante cualquier desventura fatal y mostrar un amplio regocijo ante los triunfos de sus habitantes. Fíjate, esto es muy común. Yo lo llegué a ver en las vecindades y aparte de que había esa esa difícil convivencia como lo que estás comentando pero si había un, una persona que había fallecido todos, así de manera solidaria sí, sí, sí. de manera solidaria, apoyar y ayudar por ejemplo para recolectar dinero y este difunto con todo respeto llevarlo, sí, sí. Las, había, había que hacernos todo, solidarios ¿no? no claro no había, había que colaborar en algo, claro. si se trata de un enfermo de una, o alguna persona enfermo defenderlo sí. o algo. Entonces sí había esa idea y esa idea de, de solidaridad. Sí, sí. Por un lado sí, el diario, el, el roce diario, pero por otro lado, como los hermanos que se pelean, salen a chingadazos y, y al día siguiente ya estaban abrazados. Sí, no pasa sí, nada, Y apoyándose, claro. ¿no? Ante los triunfos de sus habitantes, lo vimos ante una especie, por ejemplo, de un tipo del rey del barrio, ¿no? Como Tintán, que era solidario y todo ello. Un campeón sin corona. O en las canciones de Amor por Vivir en Quinto Patio. Sí. Ese, ese es el imaginario, ¿no? Che, Hay solidaridad, sí, sí. ¿no? ¿Lo vemos? Pues en las películas. película como nosotros, los pobres, ustedes los ricos. Sí, los, la chorreada. Y los la olvidados chorreada. de Muñuel. ¡Uh, peliculón! El Callejón de los Milagros. Sí, otra que me encanta. Amor, es de, la calle, de, milagros, amor de la calle. Amor de la entonces todas estas toda esta solidaridad, digámoslo así, lo han fomentado también el cine. Asimismo el cine de comedia, como El Rey del Barrio, o No Me Defiendas compadre con Tintán, por ejemplo, Juntos pero No Revueltos, Lagunilla Mi Barrio. Entonces, sí, ahí estas... la actuación de Lucha Villa, digo que no hay per lucha que Lucha Villa, <risa> pero me, me gusta mucho, me encanta este cómo actúa ahí Lucha Villa, no sé si sea muy natural, o sea, eh, pensado, pero… Me gusta más la, la, la actuación de Lucha Villa porque llega un momento que su voz se hace así como desgarradora, ¿no? De por sí su voz es muy fuerte, sí. ¿no? Pero cuando medio sufre alguna chingadera se hace... Se hace bueno, casi, casi, me drama, daba, sí, ¿no? casi me daba... Sí, casi me daba ganas de llorar. Pues de... nosotros los pobres, oye, es un drama, ¿no? Ahí más bien me reía. Nosotros los pobres nunca me causó ninguna ternura, ni mucho menos. Más, más bien se ¿Sí? me hacía la actuación del tuerto, se me hacía de la chingada, ¿no? Porque... <ríe> Este, estaba golpeando patines al otro y luego se les acomodaba el pelo y se lo, sí, o sea eh, el camellito otro ah, sí, sí, otro, sí. Otro, otro drama, sí, ¿no? otro drama y luego pasa el tranvía <risa> y lo lo deja sin pies al pobre caballito, dice no, yo, ya corrobado, yo ahora no sin pies ¿qué voy a hacer? <risa> entonces pues fíjate por ejemplo también cómo contribuyó el cine a, a tener un imaginario de De cómo eran las vecindades, ¿no? No, hace rato te estaba platicando de Arturo de Córdoba, ¿no? Ah, que, sí. que, que hace las las películas con esta libertad la barque, ¿no? Y sí. y está viven este en una vecindad y la chingada... Viven así de... como en un cuarto de sí, azotea, ¿no? ¿no? Que todavía ah, está que sí. peor. Y lo que pasa el ferrocarril y la ah, mujería sí, sí, raya sí, sí, que sí, chingados... Sí. Esa se llama del brazo por la calle, ¿no? Sí, creo que sí. Y los diálogos de Arturo de Córdoba en sus películas a mí me gustan mucho, ¿no? Sí. ¿eh? También había otra película... Pero que, sí nos pintan lo que, que era hablaba, una vecindad, ¿no? Ahora soy rico también, ¿no? De, sí, de sí, sí, De Pedro sí. Infante. Sí, sí, que se, que se vuelve un déspota el güey. ¿Qué otra película de, de drama así de, de vecindades, digamos? Pues Arturo de Córdoba y La Libertad la Marquera eran los que se llevaban el 10, ¿no? Sí, y, y también está Amarga López, ¿no? Marga lópez Amarga López, este, ah, cómo lloraba esa mujer, qué barbaridad, no sé si muñeco de papel de, de este, Ignacio López Tarso, el hombre de papel, el hombre de papel, sí, pero ahí en esa película, no sé si era vecindad, no, no, ahí. no hay vecindades, ¿eh? ellos viven en, en, en los basureros, ah, sí, sí, sí, ¿Viven ahí? Bueno, la de Buñuel, la de Los Olvidados. Ah, no, sí, esa no, es esa una sí. clásica, es un peliculón. ¿Cómo se llamaba el cuate este que era bien malo? El... Le llamaban el, el... ¿El chico este? ¿El caibo el, el Jaibo, el Jaibo. Que este cuate después hizo El, el Lugar Sin Límites, ¿no? Sí, eh, Cobo, Roberto Cobo. Sí, este, que ah, le da sí, un besote ahí a este... Sí, a... Gonzalo Vega. A Gonzalo Vega, ¿no? <risas> la, a la señora presidenta. Sí, a... ¿Cómo se llamaba? ¿Pero la Manuela. La Manuela. La Manuela. Pero qué película esa de, de, de El lugar sin límites, ¿no? no está, sí está. Está bien, pero para su época pues estaba muy Es una novela de José Donoso. Órale. El lugar sin límites. Y a mí me gusta como comienza, dice, hay un diálogo porque es el diálogo entre Mephistófeles y, y Fausto. Órale. Mephistófeles que es el diablo y me, Fausto lo interroga. Yo le dice, "¿Pero dónde es el infierno?" Dice, "El infierno es aquí." en el lugar sin límites. Entonces, ahí tomó el ahí, to ahí tomó el título? Sí, sí pues, pues fa Fausto fue el que hizo el pacto, ¿no? Con, Fausto. Con el Fistófeles, sí, sí. ¿no? Con el demonio, sí, exactamente. Como bien. ya luego lo hiciera este Y Lord luego Ian también Grey. hizo otra película de, de vecindades de este... El Callejón de los Milagros. Ah, ese es un peliculón, me gusta mucho, no, no, no, cada no. que tengo chance la, la veo sí, sí, sí, ese sí también es un porque drama Porque la, la, la actuación de este cuate del Pelucas del Vichira se me hace increíble, ¿no? Cuando está bien tomadote y y, y sufre terriblemente por Salma Hayek, sí, no estaba sí, sí, tan cerrado sí, Pero este <risa> qué, bu qué buena actuación también de María Rojo y de, y de este María cuate eh, como se ¿Gómez llama? Cruz? Ernesto Gómez Cruz, que están ahí en su cantina, ¿no? echando dominó a estos, y luego el, poeta, ¿no? el, poeta, <ríe> no, el poeta, y ahí sí es una Exacto. vecindad, ¿no? Sí es, sí, es lo que comentaba es una vecindad de varios pisos. De varios pisos, y Exacto. luego el pinche poeta, este cuando va la, la esposa de Gómez Cruz a decirle, no, es que este anda con sus... No, hombres un amor platónico, les llamo. <ríe> ¿Qué platónico ni qué ni madres? Mi pueblo son coterías cabrón. Pues aquí ¿no? en China son puterías, dice <risa> la señora. <risa> Ay, el sí, Gómez no, Cruz no. le dice a, al chavo, ¿no? Le dice, es que ya uno necesita emociones más fuertes. Le dice, ¿no? Y lo convence al chavaco este, ¿no? Sí, no, no. Se mete a bañar con él y todo. ¿Pero es una me... novela también, ¿eh? No recuerdo ahorita el autor, pero es una novela creo que eh, Turca o algo así, un autor turco. Pues es que, por ejemplo, El Padre Amaro. Pero está pues, mejor adaptada a esta. Pues es que tiene que adaptarla pues al sí, a, sí, a, sí. al al cine, cine, cinematográfico, ¿no? Ahí tienes, eh tiene eh, El Padre Amaro. El Padre Amaro es una es una novela de un portugués. Ah, sí, de yo no recuerdo ahorita el nombre de María Mariela o sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sé quién es el autor. Sí, ese Entonces las portugués. adaptan, ¿no? Las adaptan sí, sí, sí. Y, y, y ahí en, en, en esa vecindad ocurren muchas cosas. Este, ¿cómo se llamaba la chica la Alma? Ahí en la película cómo no se llamaba? No recuerdo el nombre de ella, eh. no. Es... No, porque están los los este, los payasitos, los que los que los mimos ah, de ahí sí, del, sí, de, sí, la, sí. de la vecindad y ay, Alma. Almita, ¿cómo estás? Y ya Y, y luego este, ya cuando regresa el otro, el, el, el que se ve ha ido a, a los náiteres, ¿no? sí, sí, sí. de ahí te pintan este a varios personajes, yo imagino que en, que, en la, que en esos lugares pues a, habita gente notable también, sí, por su claro. actividad o por su forma de convivir, ¿sí? ¿Dentro de la vecindad? Dentro de la vecindad. Sí, claro, pues... porque dentro de la vecindad había también estratos, fíjate, es decir, en la vecindad también estaba no solamente el que no tenía trabajo, el payasito, el títer, el que titiritero, había el que era educado, el profesor. O el sí, ¿no? También había estratos. Sí, ahí. sí, claro, claro. Entonces, sí, es lo mismo que, que estamos viendo ahí. Si, si había clases. Si había clases, exacto. Y la, y, la, y la vecindad más este famosa aquí para los mexican que veían la tele pues el chavo del 8, ¿verdad? Bueno, que a ve mí la que la a mí la televisión la verdad ni me gusta y el <ríe> programa ese, uf, menos. Bueno, aquí aquí dicen, mira, y es, eso estamos hablando pues en, en las en las películas de drama, pero en la comicidad también por ejemplo las series de televisión como los Berbel y de Peralvillo sí. de los años 70 no, y en las tiras cómicas las este, tiras cómica. también había de el eso, el chavo del 8 el que no te gusta, no, que a mí hombre. me gusta la tira cómica la familia Burrón Tacuache sí, que es otro ejemplo Burrón. de la típica familia de vecindad que integra en su cotidianidad la vida típica de una familia de clase baja que vive en una vecindad de la Ciudad de México de Efe ubicada en el callejón del Cuajo número 888 horas <risa> según según la tira y era otra tira igual o sea, la comicidad que estaba alrededor de una vecindad no sí, sí me acuerdo los Beverly de, la... de pervillo yo sí a veces los los veo en, en youtube no, yo sí me acuerdo de algunos y, programas de, este, de La pecas la pecas el, el borras el borras dos pinchborras el comanche Ah, el... sí, era el Mordelón, ¿no? Sí, sí, sí. El cabache, Y, el, el, y el papá de los Castro, este era el bigotón Castro, ¿no? Era otro no me tón. acuerdo. El señor... Con Mostachón. Bigote. Ajá. No me acuerdo, no me acuerdo. Que eh, que las quería con la suegra, ¿no? Órale. Y que siempre en problemas económicos. Él era taxista, creo, según latina ¿no? Digo, según... Él era taxista, el Borras, ¿no? Sí, el pinche Borras y... <risa> Bueno, hablemos ahora de la nueva vecindad, dice si volvemos al principio, al concepto de ciudad, nos percatamos como la fisionomía de esta se fue transformando, la ciudad, la modernidad ha planteado otras situaciones en la construcción de vivienda y sobre todo las vecindades que cada vez son menos, ya ahora hay otro otro modelo ya de, de construcción de, de vivienda, Los centros históricos son considerados... Y de vivienda popular, pues es lo, de lo claro. que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Los centros históricos son considerados los puntos más importantes de las ciudades, lo que comentaba Carlos, pues, porque conservan la memoria y la identidad de su población. Sí. Sin embargo, mucha memoria de esta se va yendo conforme van creciendo las ciudades. O sea, ya, si tú te fijas ahora ya, los centros ya no son como antes, porque las vecindades eran céntricas. Sí, así Pero es. va creciendo la ciudad, va creándose otro modelo de vivienda y las vecindades va tendiendo a la desaparición. ¿no? Las vecindades que también son... No, y morir, fíjate, ahí, perdón, ¿eh? ahí, ahí también ocurre algo. este Por ejemplo, aquí en el centro de Guadalajara, lo sé de cierto porque está el templo de Santa Teresa de Jesús, si sí lo ubicas, ¿verdad? Sí. Eh, eh, el padre... de eh, Que oficial, la misa es ahí, a, a, a amiga en lo personal de una amiga mía, que entre comillas, ese padre es muy conocedor de muchos temas históricos y todo el rollo, es muy conocido el padre, ahorita no recuerdo su nombre, pero le comentó en una ocasión a ella, este bueno, el, el problema aquí es que doy la misa los domingos y casi no viene nadie, es, ya, es que ya casi nadie vive en el centro. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, te entiendo. Sí. Cada vez menos gente no, sí, sí, vive sí, sí. aquí en la zona centro. Mira, y en el centro las que eran privadas o vecindades, te estoy hablando de, de San Juan de Dios, de, de Javier Mina, Manuel Doblado, Jarauta, las vecindades o fueron o se están haciendo estacionamientos o se están haciendo bodegas sí, de los es. mismos comerciantes Pero de Obregón y los comerciantes y de, de Obregón, sí ha crecido. Sí, sí, sí, y la gente cantidad, se está eh. yendo. Ahora también hay un deterioro, deterioro de las casonas, hay un deterioro de las vecindades que se están abandonando. Es que, abandonando. Eso, es que son, son de muy difícil reparación. Y aparte de, de rentas congeladas también. Esa no es problema. otra, pero, pero yo creo que lo principal es eh, la reparación de una finca antigua, porque es más costoso reparar una finca eh, antigua que mejor derrumbarla y hacer otra, te cuesta menos claro porque para empezar no te va a quedar no para empezar y, y no te va a quedar funcional porque entra el drenaje la luz y, y, y eso pues es, haz de cuenta que tus venas verdad si sí, tú y tienes el que de forma esa vivienda esa vivienda o esa construcción antigua pues ya no aguantan esas paredes es no, otro, y, modelo, es otro y, otra y, técnica y, de acción y acuérdate que muchas construcciones todavía las podemos ver aquí en zona centro son de adobe. Claro. O sea, no hay que perder de, de vista ese detalle. Imagínate, imagínate los adobes después de 2 siglos o, o o 100 años, no, hombre, olvídate, pues ya. Ya. Polvo eres y polvo te convertirás, sí, sí. entonces para restaurar todo eso te cuesta más que sí. mejor derribarlo y volver. Entonces, para que sean eh, que puedas habitarlos, pues, están chino, ¿no? Claro porque vas a tener humedad, vas a tener sarro. Eh, la tubería no va a funcionar. Eh quieres abrir sí, sí. la llave y no más rechina y bien como si pasara el tren, ¿verdad? Y no sale <risa> agua. Decía la Biblia Odres, no pongas vino nuevo en odres viejos. ¿verdad? Es, es o sea, más es hecho, más costoso. Agria, es, es más costoso restaurar algo que construirlo de nuevo. Sí. Sí. Sí, sí, sí es... Bueno, entonces los Las vecindades pues también son memoria, estamos hablando de si el centro, han tendido, estas han tendido su disminución en las zonas céntricas, han migrado lo que hacia las orillas. De lo que estabas Exacto. diciendo ahorita. Pero bajo un concepto nuevo de vivienda, es decir, han migrado las vecindades a otros. Pero muy alejados. Muy es... alejados, pero ya bajo otro concepto, fíjate. Sí, sí, sí, sí, pero son muy alejados. Viviendas que son fraccionamientos o cotos habitacionales, como un cambio de modelo, ya no horizontal, sino vertical. O sea, ya el nuevo modelo de vivienda dejó atrás las vecindades, es la verdad. Y luego con este imaginario de, de las vecindades, que te decía no, pues cómo voy a vivir en una vecindad, y entonces todo este imaginario ha creado una cierta cultura mental que ha deteriorado pues el nivel también. ¿no? Sí, sí, sí, o sea, que eres de baja estofa, pues. pues sí, ¿no? de baja alcornia. A, a mí me hubiera gustado vivir en una vecindad. <risa> nomás para bronquearme con toda la bola de cabrones, mm. porque ahí sales peleado con todos, ¿verdad? Ah, sí, porque sí, si sí. te si llegaste tarde, por si hiciste ruido, por si no hiciste ruido, <risa> por si el vecino nunca sale, güey, oh, sí. oh, maní te tocan, vecino, sí. sí, pues no le he visto en dos ¿Ya días, Ya está bueno. bien. <risa> eh, pues están trabajando y los amoríos y todo. ¿verdad? Sí, hombre. <risa> ahí llegan la, como el chiste, ¿no? Que llegó Cuati y tocan, ¿no? Así tempranón y luego le dice Señora, ¿no está el doctor? Y luego le dice la señora, no, pásate. Andaba malo de la garganta. No el doctor, no, pásate. Claro. Eso está Algo así, ¿no? Dice, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, llegan los años 50, Órale. se instituyó en el país un programa de vivienda digna para los trabajadores para sí. los menos privilegiados o que no tuvieran posibilidades de crédito hipotecario, y sí, estas sí, ante sí. las empresas financieras, sí, sí, sí, sí. se creó pues el Infonavit. Sí, sí. No, era algo era una idea fantástica. Claro. ¿eh? Sí. Que es Entonces, como resolver este problema de, de, de la vivienda. Sí, es esa, esa problemática que todos tenemos, o sea, eh, por ejemplo, tú tienes un familiar y no tienes dónde vivir y te dice, bueno, pues vente aquí pues, a ver cómo le hacemos. Pues sí, pero ya pasó un mes y resulta que ya no empieza a funcionar la cosa, por claro. una razón muy sencilla y natural. Claro. El, el, el ser humano es el más territorial de la creación. Claro. ¿Verdad? Yo he pensado que si el hombre llega a estar en la época de los dinosaurios pues terminamos por chingarnos a los dinosaurios, buscamos la forma de exterminarlos a los cabrones. Y porque... se escasean también. Así es. El, el ser humano es muy territorial. Claro. Por, por naturaleza y es el más depredador y dentro de esa depredación pues también claro. también este encierra la convivencia normal y natural ah, yo no tengo problema con eso me gusta platicar mucho con, con, con la gente no claro. pero se, se torna complicado no porque los vecinos no se prestan a esas cosas y no sí, te estoy sí. hablando de De francachelas ni de chupe ni de nada o sea sino sí, sí, por, no. por una por una eh, buena educación buenos días vecino cómo te va no ya es raro no sí, ya. ya es muy raro y si te das cuenta que el vecino está enfermo pues igual te vale madre y eso no es lo correcto o sea lo correcto sí. es preguntar por la salud del vecino. y, y esa, esa interacción entre los vecinos fomentaba ese no no un hábito de vivir sino más bien la convivencia hacía que Pues que la, la vida fuera más... Li, más más liana, llevadera, más ¿no? Más llevadera, ¿no? Yo recuerdo un amigo que, que siempre lo veía... Ya estaba grande, mucho más grande que yo y... Lo veía siempre en la puerta y lo saludaba. Esteban, Esteban, ¿cómo estás? Y ya lo saludaba y ya estábamos muy... El señor grande. Pero el señor Don Esteban se salía, iba a la tienda, platicaba con el de la tienda, platicaba con... Con el restaurante de La es, Chata. Es, es, es el barrio. Se mercado. Es Entonces... El, es el barrio, va. Se lo llevaron los hijos a una... Pues no sé, yo creo que un super coto ¿no? Y ya después regresaba Y yo, Esteban ya no te he visto, ¿dónde andas? No, pues mi hijo me llevó a vivir allá No, ya estoy hasta la madre dice ¿Por qué? No conoces al vecino que tienes no. a un lado No sé ni cómo se llama Para ¿Sí? entrar a la, a, la, a la casa Tienes que ser forzosamente en carro Yo me salía, platicaba No platicas con nadie no Yo estoy hasta la madre de allá esa No voy a regresar ya, a mi casa Esa película ya la vi yo Dice, me voy a regresar a mi casa, a su barrio. Eh, es que... El, Él no el, era de vecindad era de casa, pero que, era un barrio. Es que la convivencia del barrio es otro tipo. Claro. Allá allá con los con los Ricardos, digo que yo no tengo nada en contra los no, Ricardos. No, no, no tampoco. Eh, pero sales a la calle y no ves a, a nadie. ¿Eh? No hay nadie. Dice, para ir a la pinche tienda, no tengo T que tiene, irme. Tienes que caminar, ¿sabe cuánto? No, pues... El, el o mejor carro, te vas en el carro, ¿verdad? Exacto. Entonces, cada vez va segregándose, no solamente la la vivienda se va se va sino que también la convivencia. Sí, así es. ¿Eh? Entonces, y para, y para esto, las personas como este señor que mencionas, que, que es toda su vida está acostumbrada al barrio, y que es muy sociable, y que, vecino, ¿qué onda? Vos, ¿cómo este estás? señor se va a morir ahí porque no, ya está de por sí grande. No, sí te mueres. Sí te mueres. Sí te, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay un, un cambio muy radical en claro, tu forma claro. de vida, y eso obviamente te causa un estrés tremendo, O sea, yo creo que ni tanto que quema el santo, ni tanto que lo, lo alumbre. Es decir, si sí hay que convivir, hay que tener esa interacción buscar, con los vecinos. Hay, hay que buscar el, punto, el equilibrio. Un punto de ¿no? equilibrio. Hay que, hay que buscar siempre, el, o tratar, Exacto. pues, por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, entonces estábamos hablando de que se creó el Infonavit, ¿no? Como un programa dirigido hacia los trabajadores asalari asalariados para subsanar el problema de la habitación de los más marginados. Sin embargo, el programa no terminó con las vecindades pues muchas familias al final no tuvieron acceso a esos pequeños créditos, ya que dependían más de una economía informal. Es decir, no todos tenían... Yo recuerdo que mi papá quería sacar un crédito de Infonebit, y una de las condiciones era que estés casado, porque era para bien familiar. Ahora ya no se pide eso, ¿no? ya el crédito ya no es así. No, y había unas ciertas eh, había situaciones, ¿no? ¿no? Había, había unas ciertas había condiciones. que tenías que juntar. Y luego que de... tenías que tener el trabajo estable en una empresa... Y digo, no estamos hablando de buena conducta ni mucho no, menos. No, no. Estamos hablando de una solvencia, por lo menos un equilibrio en tu vida económica para que puedas, para que, el para que puedas este, pagar el crédito, o si sea, no, no lo vas a poder pagar. Ya después con los gobiernos anteriores eso terminó siendo impagable, ¿verdad? Sí. Pero hubo un momento que sí lo, era. sí lo era. Sí, sí, las crisis de la vivienda fue tan tremenda que regresabas la casa, no la podías pagar. Así Ahora es. ya pues ingeniosamente pues reestructuraban... Deudas para pagar la casa, etcétera, etcétera. Pero, pero, pero hubo un momento que sí se podía. ¿eh? Los, sí, sí, los sí, trabajadores sí, sí. Eh, eh, sí podían eh, pagar este ese crédito de Infonavit. Y sí, hasta que, la fecha. Que, que, que mira, eh, un crédito hipotecario pues te lleva toda la vida. ¿eh? Como decía Rius, ¿no? Mm. México es un país donde tenemos que vendernos a un banco con ideas modernas para que puedas pagar una vivienda en todo el transcurso de tu vida, son claro. 30 años los créditos, sí. entonces hay que estarlos pagando durante 30 años, no, si pues quieres, tu qué, vida, pues ¿qué, qué quiere decir esto, que no te tienes que enfermar, no tienes que, tienes, o sea, porque si no, no vas a poder pagar, de eso hablemos, ¿verdad? sí, no, no, no, no, no está, está complicado el tema de la vivienda, siempre sí. siempre será un talón de Aquiles para cualquier país, claro. ¿eh? el... más cual... ahora, sí, Más ahora que porque, la ciudad ha crecido tanto… Porque hay es, tanta población, a mayor población mayores problemas. Y, y lo que comenté al principio, el crecimiento de la población y la emigración hacia las ciudades ha hecho un problema pues social y económico muy grande, porque no hay vivienda para todos y las construcciones que se están haciendo cada vez requieren de más servicio, de más alcantarillado, más agua potable, saturar más Así todos es. estos recursos, entonces eso es un caos, ¿no? y luego también son servicios de escuela, son servicios de transporte, o sea es todo un… Implica muchas todo, cosas. Ahora, ahora sí como dicen, es todavía un palillos chinos no que cualquier pieza que mueva se te desbarata todo, ¿no? sí. tiene que haber una planeación urbana bien, las inundaciones son producto de todo esto. Sí, ¿no? claro, fíjate yo tengo un amigo que vive por aquella zona de Tlacomulco, Y este en una ocasión, una o dos ocasiones, este fui a verlo porque estaba enfermo y le digo, "Oye, pues este en, en ese momento yo no yo no tenía carro, me fui en camión para empezar un chau llegar allá, sí, para ah. empezar. Ya llegué con él y le digo, "Oye, este porque no me contestaba el teléfono, pues no, estaba bajo recursos, le digo, "Oye, ¿ya comiste, cabrón?" no Ah pues este eh, ahorita salgo por aquí compro no pues vas a tener que ir testando, hijo de... no manches a tampoco me voy a, a pata hasta allá? no pero mira es fácil te sales a tal Punto. cuadra y esperas ahí, ahí va a pasar un carro si tú le haces la parada y se detiene es de los que meten y sacan gente del coto ay, ay, ay. te va a cobrar 15 varos por llevarte y 15 varos por traerte No le digo, pues deja voy porque yo tampoco he comido, aunque sea un pollo comemos, ¿no? ¿Qué onda? <risa> y ahí te voy. Entonces, es, es, es, a lo que voy es a, es ese tipo de viviendas. Encierran también un problema muy de la chingada, sí, porque ocupas no, transporte, no, no, no, no, no, no, no. está lejísimos. Mira, lo que venden, lo que venden los fraccionadores son la ilusión. Te venden una ilusión tú vas a estar apartado. Pues cuando menos que tengas estar aquí, cuando pues menos que un coto privado, así, cuando menos que tengas te encierran. Vivir. Te encierran, te encierran, aparte de que te encierran en tu casa chiquita, te encierran en el coto donde tienes que rodear para salir, es un rollo. Y luego para venirte de ahí a Guadalajara, al centro, a trabajar en algo no sé alguna dependencia, no sé XZ, pues también estás hora y media, ¿no? Claro fácilmente Bueno, ya para darle algo de conclusión a esto, una vez Órale. que las vecindades, las casonas o las casas viejas se van deteriorando, sea por desinterés de los dueños, por rentas congeladas, por la indiferencia de los gobiernos, estas tienden a su total desaparición, no las casonas estas, pero cuando las consideran necesarias por cuestiones de pulosvalía, las retoman realizando acciones de redensificación o la llamada gentrificación lo cual se traduce en especulación inmobiliaria del patrimonio sin consultar a quienes habitan los barrios tradicionales que son el verdadero patrimonio cultural y humano, quiere decir que estas casas viejas, estas vecindades viejas, lo que estábamos comentando, pues las res quieren rescatar o son bodegas o son eh, estacionamientos o las rescatan tumbándolas como tú dices que sale más barato, volviéndolas a edificar, Y es ahí lo que le llaman la, la gentrificación, ¿te fijas? Es decir, que no es otra cosa más que darle otro, otro cariza a, a, a la población, digo, a la habitacional, ¿no? a la cuestión habitacional. Meter gente de otros barrios más cara, y a la gente que vive ahí, pues nos los obligan a abandonarse, pues, los barrios. ¿no? Sí, y, y mandarlos allá Eso a, al lugar sin límites. Exacto, está acá este, este gran predio... Pues aquí edifico un... Construyo a, a, un buen allá, edificio... Allá, allá donde se regresa al aire, ¿no? los barcas, buen edificio ¿no? donde les voy a cobrar más cara la plusvalía Se aumenta el valor del de alrededor y la gente que pues no tiene recursos suficientes, pues no le queda otra más que irse. Pues es que ese es, el, ese es a final de cuentas ese es el tema. O sea, tú tienes que tener un espacio donde vivir y no puedes vivir en el parque ni puedes vivir en la calle porque no vas a estar no estás en situación de calle. Claro. Entonces, ¿para qué te alcanza? Bueno, pues para ir a rentar este un cuartito o a lo mejor me alcanza para un poquito más que un cuartito. Y entonces ya tengo mi cocinita y tengo mi o mi espacio. O esforzarme por un crédito. Así es, no hay no hay otra entonces, solución. Entonces, eh, este modelo de vivienda, digamos de las vecindades que está romantizada, que que es buena idea, que todo eso, pues se ha ido con el tiempo devaluando pues, o sea, ya las vecindades tienden a su desaparición No, y ahora tan agresiva que es la gente, imagínate encerrar a, a personas este, en, en, en un lugar de esos yo creo que sería ya tema de, de no poder, porque sí Existen todavía, el problema de la, de la vivienda no está solucionado No, pero, ni, ni se va a solucionar pues. Entonces, pues, cada vez somos más así, gente Mientras esté este problema de la vivienda pues las vecindades van a seguir Sí, claro, fíjate, no no quisiera que eh, despidiéramos el programa sin antes recordar, eh, me estaba acordando hace hace un poquito antes de llegar aquí, me estaba acordando de que eh, eh, le decía yo a Juanito, le decía, mira, yo no tuve cuates que vivieran en vecindades, no por darme lija, ni mucho menos, no, no me tocó, y no hubiera tenido problema por tener cuates ahí, no, no pasa nada. Pero recordándome por ahí en los años, un poquito antes del 90, en una de las muchas chupaletas que nos aventábamos aquí los cuates, este damos por aquí en zona centro y andábamos hasta atrás y ya no había lana. Le digo, ¿sabes qué, cabrón? este Pues yo me tengo que ir a casa. No, dice mi, uno de los amigos, no, no te preocupes, si quieres... Ahí te quedas ahí. Te quedas ahí, en, nos quedamos ahí con mi hermana. Y este Yo te cedo mi cama para que descanses bien. ¿Y hasta dónde es eso, güey? <risa> no, pues aquí en Analco, está cerquitas, pues aquí en el centro. Y en aquel tiempo no había tanto problema porque caminaras, ¿no? Sí. Pues vámonos, ahí vamos como Mickey Lauri, ¿no? Caminando por la calle sin parar de arriba a abajo, <risa> este, bien electrocutados y ya llegamos y este pues era una vecindad, ¿no? Y pues ya nos pasamos y Pues una familia bien acomodada, vi a la, la, la, la, la hermana con dos pequeñines y ya me dijo, "Ya está en mi cama. Tú hazte de aquí. Yo aquí me voy a quedar." Y, y nada más una cortina dividía ahí este a los chicos sí. con, con, con, con la mamá. Y yo pues todo pinche pena, nada, no, no pasa nada, hombre, tú duérmete, descansa, mañana vemos qué onda. Ya cuando en la mañana ha sido un toy, un toy, un toy. Y ya volteo y veo al cabrón allá abajo y le digo, "Oye, ir al baño güey así ah, salte y luego ya caminas así para allá ahí está el baño cabrón y ahí voy al pinche baño ahí estaban los lavaderos comunales con eh, cuatro o cinco lavaderos y luego el, el, el bañito. ahí bañito no una... de antes sí pero no lo no, no vas una cortina y la chingada y sabes que vamos a buscar algo que comer No, no, me dice mi, mi hermana está preparando Ay señora, pues me da mucha pena No, no, no tenga pena, esta es su casa Bien solidario O sea, gente a toda madre Sí, ¿Sí? de hecho A este muchacho, fíjate Él, él falleció de sida no, no, no, no, no. En aquellos años yo, yo yo vi por él hasta donde yo pude Ver mis posibilidades y, y él una cosa que le preocupaba Mucho era su sobrino Sí No sé por qué le tenía un afecto muy especial a, a, al hijo de su de su hermana y este un día lo llevó ahí al villar donde nos juntábamos y luego ya le dice al muchacho, mira, saluda a tu padrino, ¿no te acuerdas que el otro día se quedó ahí con nosotros? Ya se levantó el muchachito, va Y ya le digo, mira, este no me acordaba muy bien de ti, pero ¿en qué año vas en la escuela? No, pues que entré a cuarto y que no sé qué onda. Ya sé para que te trajo tu tío, pero Vamos haciendo una cosa Pues ya sabía, pues era el, el tiempo de la escuela ¿verdad? Hazme una lista De lo que ocupas Yo te lo traigo y, y, y, y te vienes para la próxima Con tu tío Y vemos qué onda cabrón Órale, no, oh, pues ya me llevó su lista ¿verdad? Los cuadernos, los lápices Así que la chingada le digo, Mira, él que está allí Él tiene una papelería está aquí luego luego, ah, perdón, está aquí luego luego, este, dile que te la surtan dile que te las hurtan, y yo aquí le pago a él, nada más déjale digo que, que vas a ir, y sí, este, lo estuve apoyando yo al muchacho, como unos dos añitos escolares, no era una gran cantidad, ni era, un tema de que tú digas, uy, ¿verdad? no, pero sí, en lo que yo podía apoyarlo, órale, y como, una amiga mía inyectaba a este muchacho, porque nadie lo quería inyectar en ese tiempo, fíjate, por la enfermedad que tenía, pues, no lo querían inyectar. Y entonces yo hablé con mi amiga y le digo, no, mi amiga, una persona, uf, de otra galaxia, ¿verdad? Mira, mi mamá no, no lo va a inyectar mi mamá, pero dile que venga, yo lo, yo, lo, yo lo inyecto, cada que ocupe. Le digo, es que ellos viven aquí en la, en la vecindad de aquí y, y, y su sobrino... De repente lo apoyo. Ah, pues el muchacho para compensar esa esa onda iba y le hacía los mandados a la, a la mamá. O sea, él iba y le compraba ah. al mercado y así todo el rollo, ¿no? Sí. O sea, es gente muy chida, sí, sí, sí. muy solidaria, como sí, sí, dijiste, sí. ¿no? Claro. En ese sentido, sí, solidaria. Y no se trata de, de, de, de que tengan mucha lana o no, que no claro, No, claro, Lo o sea, dice la canción, ¿verdad? Sí, sí. este eh, No cabe duda que, que el... De la sociedad lo bueno es la gente. Claro. Porque donde quieran encuentras gente buena. Digo, no, desafortunadamente no, todos son así. Pero hay mucha gente buena y que se apoyan entre ellos y todo ese rollo, ¿no? Y eso es lo chido. Pues bueno, este... Creo, creo que hemos llegado, a... sí, llegamos al finish. Al final. Y pues es todo. Lo de... y, y nos faltó son la de, la la, la de Cumbala, de la maldita vecindad. Ah. Cómo no se me ocurrió, chingada. Pero bueno, bueno, serán otra ocasión. Claro. Y bueno, muchas gracias, no, Miguel. Pues Estuve muy contento, tres añotes de estar al aire. Y bueno, pues nos veremos en la próxima. En 15 días estamos por aquí. Gracias, Jair. Gracias. Esto fue Historia y más, Ale. Hasta luego.